La persiana No soy especialmente aficionado al boxeo, pero hay combates y púgiles que escriben en letras de oro en esa entelequia que llamamos historia. Esta madrugada moría Joe Fraser, probablemente uno de los mejores de la historia, eclipsado siempre por la largadísima sombra de Ali, al que se apodó el más grande. Murió de un cáncer de hígado, no en la miseria, pero muy lejos de la gloria de un campeón del mundo. La historia de Fraser va indiscutiblemente ligada a la de Ali. Smoking Joe, que así se le conocía, consiguió noquear en el decimoquinto asalto al hasta entonces invencible Ali en 1971, en el Madison Square Garden. Durante años, y estando Ali fuera del circuito por su negativa ir a la guerra de Vietnam, Joe estuvo pendiente de él, de que no le faltara comida ni dinero, e hizo lo, lo imposible para que la Federación le permitiera pelear de nuevo. Sí, Había en el gesto cierta solidaridad de púgil, pero sobre todo, Fraser tenía la necesidad de demostrarse un auténtico campeón, que no llevaba el cinturón solo por la insumisión de Ali. Lo demostró. Y el titánico Ali le exigió la revancha. Sería de nuevo en el Madison, pero esta vez Ali fue el vencedor. En 1973, ambas leyendas volvieron a cruzarse en Manila, Filipinas, en el que probablemente fue el mejor y más salvaje combate de boxeo de la historia. Ali olvidó la ayuda que le había brindado Fraser y se pasó semanas llamándole gorila y tío Tom para calentar el combate. Eran insultos terribles. Los miembros del Ku Klux Clan llamaban gorila a los negros del sur. Y entre ellos, los negros llamaban tío Tom a quienes respetaban y o oh, temían al blanco. Fraser nunca le perdonaría aquello. El combate fue tan brutal que en el penúltimo asalto apenas podían verse el uno al otro. Joe tenía los ojos hinchados completamente pero aguantaba todos y cada uno de los guantazos que Ali le arreaba con el estoicismo de un gladiador. Llegado el momento, su entrenador no pudo más y lanzó la toalla por él. Después vendría el resto de su vida, que transcurrió humildemente en una granja, con una casa diminuta y luego después en un gimnasio, donde entrenó hasta hace poco a boxeadores de poca monta. Ha muerto en un hospicio de Filadelfia y el mundo del boxeo y del deporte nunca le honrará lo suficiente. Es fácil hacer un paralelismo entre un debate político bipartidista y un combate de boxeo. Dos extremos, rivalidades afectadas, exageradas, un árbitro que les separa de los enganchones. Pero ayer hubo un debate en televisión que no hacía sino escenificar cómo de parecidos son los dos principales partidos de nuestro país y cómo de cuidadosamente se han guardado de tratar los temas que más podrían comprometerles. Imaginen a Rajoy y a Rubalcaba en un ring, pactando cada uno en qué zonas del cuerpo no se puede golpear. Mejor aún, imaginen más bien el debate de los de ayer. Como una de esas peleas de lucha libre mexicana... ...en la que los luchadores vuelan, acusan patadas y puños... ...se duelen y arrancan los vítores del público... ...sin sufrir rasguño alguno. El debate de ayer, mientras lo veía en casa... ...me hizo soñar con Ali y Fraser. Casi pude verlos entrar en el plató. Uno con calzón rojo, el otro azul. Y liarse a repartir las hostias que, dialécticamente... ...se echaban en falta en el plató... ...no estoy diciendo que esa sea la esencia... ...del debate político... ...pero apesta que solo haya un debate... ...que solo vayan estos dos tragaldabas... ...el vago difuso y el de las hermosas palabras... ...siempre incumplidas... ...es una vergüenza que pacten el contenido del debate... ...silenciando temas como la corrupción... ...el 15M... ...que seguimos aquí... ...una eventual... ...intervención de la Unión Europea en la economía española... ...política internacional... ...o soluciones concretas para el mercado de la vivienda que ya no es mercado, ya apenas es vivienda. Dicen las encuestas que Rajoy ha ganado. Lo cierto es que Rubalcaba no lo noqueó cuando tuvo la ocasión y sólo pudo evidenciar lo ambiguo del programa del PP. El socialista argumentó mucho mejor, fue más meticuloso y se atrevió a improvisar, pero a Rajoy le hacía falta muy poco para imponerse por la mínima. Ni una mala hostia. Como si los dioses del cuadrilátero le reservaran una noche tranquila a Joe Fraser, que sentía poco a poco, allá a lo lejos, cómo se le escapaba la vida. Que descanse en paz. A nosotros nos queda mucho combate y de momento no tenemos intención de tirar la toalla. Saludos, muy buenas tardes. Son las 8 y 23 de este 8 de noviembre de 2011. No tiramos a toalla y prueba de ello es que continúa esta emisión de Agora Sol y continuarán las protestas en las calles eh, ante, antes de esa convocatoria electoral, pese a que la Junta Electoral lo prohíba. Pese a que la Junta Electoral ya nos haya abierto la ceja con su derechazo legal, eh, con el que nos impiden pues, bueno, cualquier tipo de demostración pública, sobre todo, bueno, veremos qué es lo que pasa cuando se vaya acercando el día de las elecciones y, por tanto, la jornada de reflexión con todo lo que ello supone. Eh, en todo caso, eh, pues nos, supura, o no, nos suturan perdón, la ceja en la esquina del cuadrilátero para que sigamos ahí, una vez refrescados, dispuestos a darle un guantazo al que se lo merece. ¿Y quién se lo merece hoy, para empezar, María? Pues hoy se lo merece eh, Alfredo Pérez Rubalcaba y Mariano Rajoy, que protagonizaron ayer el debate partidista y el único que habrá en toda esta campaña electoral. Bueno, habrá el, par el, de, los, el de todos, todos, todos. Que uh -huh. ya veremos cómo se desarrolla Pero en todo caso que irán los, los segundas espadas hecho, Así es Se especula que Gallardón va a ser el que va a ir por el PP ¿eh? Eso decían, ya se ha especulado mucho sobre las posibles posiciones de Gallardón Pues este ser, esta sería una nueva declaración de intenciones Vamos a... Eh, bueno, no podíamos hacerlo de otra manera Vamos a hablar del debate de ayer Eh, pero lo vamos a intentar hacer de la manera, bueno, más cercana. Eh, ¿Cómo? Pues contrastando un poco lo que han dicho ayer eh, estos dos títeres eh, y pues tratar de ponerlo en contra bueno, bueno, en contradicción con lo que se está escuchando en la calle, con lo que se está escuchando en ciertos foros. Eh, ¿Qué temas se nos han olvidado? ¿Qué temas se les han olvidado hablar ayer? Así es, y para eso contaremos... <risa> de, había demasiada insidia y, y poco contenido eh, Por eso, eh, para ello, para diseccionarlo todo Contaremos con alguien del Grupo de Trabajo de Economía También con una participante en la Marea Verde Que eh, ayer además fue uno de los caballos de batalla de Rubalcaba Pero que ahí siguen manifestándose en la calle Y también estaremos con Ricardo Arís y, y Paco Canino Que nos analizarán el debate Y por, y por supuesto, Claudia nos va a transportar hoy a, a otros lugares eh, de otras maneras distintas a las que solemos hacer habitualmente. En el concreto, hoy vamos a recorrer esos viajes que inspiraron los sueños de los escritores. Y ahora, sin más, vamos a arrancar con todas las actividades activísticas que tenéis para los próximos días. Plan Largo. Recuerda, solo cuando siempre... Y empezamos con lo que hay ahora mismo, con lo que se está desarrollando ya en las plazas, eh, bueno sobre todo en los aledaños de este nuestro estudio de radio, en Sol. Eh, por ejemplo, si estáis en el Centro Social Tabacalera, podéis acudir a la Asamblea de Audiovisual, de que, audiovisual, perdón, que ha comenzado a las 8 de la tarde. A las 8 de la tarde ha comenzado también, aunque no viene en la convocatoria de asambleas de esta semana, una cacerolada en, pues, en la Puerta del Sol y es en apoyo a todas esas personas que se han visto afectadas por los dos derribos que ha llevado hoy a cabo el Ayuntamiento de Madrid en el poblado de Puerta de Hierro. Misma hora, 8 de la tarde, también para la Asamblea de Conexión Externa, que será en la Estación de Sol, entre los tornos del Metro y de la Renfe, imagino que para prevenir lluvias. A las 8, Asamblea de Legal en la Plaza de las Descalzas. 8 de la tarde también para la Asamblea de Política a largo plazo de la calle Pontejos. También a las 8 de la tarde, Asamblea del Grupo de Trabajo de Cultura en la Plaza de las Descalzas. Y a las 10 menos cuarto, Asamblea de su Grupo de Intervención Social del 15M. Eh, podréis eh, acudir en el Hotel Madrid a esta reunión en la habitación 204 y si os pide desde la organización que si no podéis acudir enviéis eh, vía correo a social 15 gmail.com Pues eh, recortes, cierres, suspensiones, informaciones eh, pues que se puedan trabajar en la asamblea a pesar de que no eh, podáis acudir a la, a la misma. Y pasamos al miércoles 9 de noviembre y a las 6 de la tarde Punto Sol despliega su garito en, la, en Sol, al pie del caballo. A las 6 y media de la tarde comenzará la Asamblea de Energía en la habitación 213 del Hotel 15O. ¿Cómo se nota que son 10 los grados que hacen la calle? Porque las asambleas ya se van convocando allí. Son asambleas eh, cubiertas. Abiertas, pero cubiertas. Pero cubiertas. A las 6 y media asamblea sobre reforma de la ley electoral en ópera. A las 7 de la tarde, Asamblea de Amor y Espiritualidad eh, frente al Palacio Real. A las 7, Asamblea de Ciudad Medio Ambiente en la Plaza del Carmen. A las 7 de la tarde también, Asamblea de Medio Marino y Litoral en la misma plaza. A las 7 también, Asamblea de Soberanía Alimentaria, vais a tener que preguntar porque esta también es en la Plaza del Carmen. 8 de la tarde para Asamblea de Educación en Cortilandia. A las 8 de la tarde también, Asamblea de Extensión Internacional en la Puerta del Sol, dentro del metro, en el primer piso. 8 de la tarde, Asamblea del Grupo de la Huelga General en el Hotel Madrid, en la Habitación 306, Tercera Planta. Y a las 8 de la tarde se celebra la Asamblea General del Grupo de Medio Ambiente en la Plaza del Carmen o en la habitación 213 del Hotel Madrid, suponemos que por las inclemencias del tiempo. sí el tiempo siguiera inclemente, o sin bueno aunque Hoy estuviese sí es. despajadísimo, el grupo de trabajo de la Asamblea Social se reuniría a las ocho y media en la habitación 204. Eh, a las ocho y media, perdón, a las nueve, eh, hay una asamblea de difusión en red en la Puerta del Sol, en el culo del caballo. Jueves 10 de noviembre de 2011, antes de que vengamos a rescataros del tedio con la persiana de su próxima edición, a las 8 de la mañana hay un desahucio inminente en Hortaleza eh, de un edificio de Libima. Será en el metro Esperanza y convoca el grupo vivienda Hortaleza. Eh, bueno, lo que piden desde esta convocatoria es que si al final se para el desahucio, se hará una cacerolada solicitando justicia y una solución a los problemas que ellos mismos crean, es decir, en la puerta de Libima. A las 4 de la tarde se celebra eh, la convocatoria Madrid Multilingüe Lenguas Palaciti, así lo pone, y es, eh, se celebra en el en, la, en el Centro Cultural La Corrala, en el Metro de La Latina. A las 2 de la tarde hay una reunión preparatoria para la manifestación que habrá el 17 de noviembre en la Facultad de Economía de la Universidad Autónoma de Madrid. A las 6 de la tarde, como todos los días, punto sol al, en sol al pie del caballo. Siete de la tarde para Asamblea de Feminismos, eh, debatirá la orden del día en el Centro Social eh, ocupado de Casa Blanca. A las 7 de la tarde Asamblea de Política a corto plazo en Tabacalera 19.30 para la asamblea del Subgrupo de Relaciones Económicas Globales en el Patio Maravillas A las siete y media, Economía, Difusión y Acción en la Plaza del Carmen Es una convocatoria del Grupo de Trabajo de Economía Y el resto entrarán con nosotros en antena y os las iremos contando pues según vayan ocurriendo Y ahora eso sí, ha llegado el momento de que baje el sol y apreciemos sin tanto brillo qué es lo que pasó ayer entre Rubaljoy y Rajaba o no sé cómo mezclarlos <risa> Cuando baja el sol y, y bueno, ayer hubo un debate en la Academia de Televisión de la Radio, de, perdón, la Academia Nacional de Televisión dirigido por Manuel Campo Vidal, que hizo gala de, un, bueno, de una dote de idiomas. Y en, bueno, ya en esta mesa saludamos a Ricard Aris, que es el primero de los colaboradores comentaristas que se ha incorporado a la tertulia y que ahora mismo está más o menos... Estoy intentando sobrevivir a un ataque de tos que me ha cogido repentinamente. Tose sin miedo. <risa> <risa> si tienes que toser, toses. Sí, no, pido disculpas ya de avanzada a la audiencia por si en medio de un análisis me coge una... <risa> <coughs> un ataque de tos, como el que me acaba de coger ahora mismo. Eh, <risa> pero bueno, sí, no, hombre, tuvimos un debate impresionante. Eh, impresionante en el sentido de que dio bastante más juego del que yo esperaba, sinceramente. Me esperaba un debate muy... pero que muy encorsetado y fue más, más bien todo lo contrario. A nivel de comunicación y, y los, los que nos gusta estudiar la comunicación eh, política y estas cosas, es un debate siempre da mucho juego, ¿no? Pero, bueno, eh, otra cosa es la, la componente so social y política de, de excluir al rest resto de partidos y todo esto, ¿no? Pero, a nivel de comunicación, este debate eh, dio bastante de sí, la verdad. Ahora iremos desgranando contigo esas sensaciones, eh, y entre tanto tenemos que presentar a otro de los participantes en esta mesa, que está al otro lado del teléfono ya, María, ¿verdad? Sí, ya estamos en línea con Fran, del Grupo de Trabajo de Economía. Fran, buenas tardes. Hola, buenas tardes. <risa> bueno, eh, tu testimonio nos servirá para desgranar todo aquello que se vertió sobre sobre economía Que es lo que centró gran parte del debate los primeros eh, casi 60 minutos y, y pues para hablar de eso desde un punto de vista crítico pues eh, contaremos con, con tu análisis Pero si os parece vamos a, vamos ya con una primera ronda de, de impresiones eh, Fran, sí. en general, ¿cómo viste las propuestas tanto de uno como de otro en cuanto a economía? cortas, cortas y no haciendo gala de lo que la gente necesita y reclama. No, ninguno de los dos entró en temas que realmente preocuparan a la gente. Estuvieron al margen en todo momento. No quisieron, no quisieron mojarse de verdad. Ricard, mm, a ver, eh, estoy bastante de acuerdo con lo que nos ha comentado. Eh, Fran, se llama, verdad? Eh, porque la verdad es que se fue un el tema de economía podría haber dado mucho de sí. Hoy escuchando el programa, eh, la ventana que ponen siempre dos eh, comentaristas económicos, eh, no sé si es hoy, bueno sí creo que ha sido hoy. Eh, lo primero que han comentado es que eh, realmente eh, se podía haber hablado de muchísimas más cosas eh, en el plano económico y se se limitaron a las vaguedades que, por decirlo rápido y mal, puede entender el, el pueblo llano. ¿no? Pero uh, eh, tampoco me esperaba más en este sentido. Estos debates suelen ser bastante, eh, bastante planos, bastante eh, poco profundos en, en la materia económica porque la gente, mucha gente tampoco acaba de entender del todo lo que es la, la economía ¿no? porque son, siempre ha sido un tema complicado. En todo caso, eran eh, bueno, muchos los temas que estaban sobre la mesa. Mm, ¿Os parece, o quizá fue solo mi, mi impresión, eh, sobre todo en el aspecto económico, que el, la intención de Rubalcaba, mucho más que vender, eh, qué es lo que iba a hacer él, era sacar el programa oculto del Partido Popular? totalmente eh, en este sentido rajoy eh, perdón rubalcaba vaya lapsus eh, rubalcaba optó, <ríe> optó por eh, intentar hacer eh, confesar a, a rajoy su plan oculto lo cual me parece una, una táctica bastante eh, poco realista porque es obvio que rajoy no iba a decir nada pero sí que le, le inquirió en varias ocasiones eh, para, para que pudiera para que se expresara ¿no? para que mostrara realmente y, y insinuó varias veces varias veces, por lo cual eh, arrajó y a lo cual respondió con la famosa palabra insidias, que es quizá la palabra del día eh, insidias. <risa> y, y en este caso, bueno, eh, la táctica fue esa y fue Uh, efectiva si, si, si quieres movilizar un poco a los tuyos o a algunos indecisos, pero claro también es, es lo que comentaba Gerard ¿no? que, uh, ¿dónde están tus propuestas? ¿no? Eh, presentó propuestas pero faltó concretar un poco más ¿no? Fran, ¿qué opinas tú eh, de las propuestas que se pudieron escuchar? Eh, si es que crees que hubo alguna ¿crees que hay algún tipo de sorpresas? ¿o qué crees que es lo más criticable? Fran Sí, perdona Sí que Vamos a ver, alguna propuesta de Rubalcaba fue fue interesante, como la, la lucha contra el, el fraude fiscal, aunque si bien no tampoco se metió a fondo en algunos temas importantes, como los paraísos fiscales, eh, en ningún momento en ningún momento ninguno de los dos habló de, del problema hipotecario de desahucios, lo pasaron por alto. Fue una cosa que, que no trataron, tampoco trataron nada del rescate de la banca. Es algo bastante llamativo, ¿verdad? Eh, que los temas que preocupan a la gente no, no, hicieron, no, no hicieron caso de ellos. Sin, emba sin embargo, al hilo de lo que dices sobre los desahucios, sí y que se enzarzaron en una pequeña disputa sobre cuántas viviendas habían construido cada gobierno, tanto el, el popular como el socialista, ¿no? Sí, claro, los dos los dos, son los dos cada uno en su, en su responsabilidad, han fomentado la creación de la burbuja inmobiliaria pero ninguno de los sería soluciones al a panorama que ahora mismo tiene tiene el país ellos simplemente se dedicaron a, a intentar apuntarse tanto de la construcción como nuevamente para intentar hacerlo ver como un motor económico uh -huh. eh, también eh, una de las eh, cuestiones económicas que saldrán a la palestra eh, bueno empiezo preguntando cifran eh, y que tiene bastante que ver con por ejemplo eh, Estos, estos asuntos que hablamos ahora Por ejemplo, el desahucio O por ejemplo, los rescates a la banca eh, Se salió la palabra Bueno, el concepto de los activos tóxicos Y cómo iba a tratar eh, Bueno, Rubalcaba Trató de eh, forzar a Rajoy A que se posicionara sobre qué es lo que iba a hacer Con los activos tóxicos En España no hay activos tóxicos O no de la manera tan fuerte que lo hubo en Estados Unidos Me imagino que no son hipotecas subprime Sino que se está refiriendo a las casas Que se está comiendo la gente con patatas ahora Sí, claro, pero si te das cuenta, tampoco Rajoy no concretó nada de lo que iba a hacer con ello. Es decir, lo que podemos sospechar es que va a volver a haber más rescates a la banca en, en detrimento de los ciudadanos. Es decir, la banca puede ser rescatada en cualquier momento y los ciudadanos no, no importa. El, el problema hipotecario, la reforma hipotecaria, pues no no la tocaron, no tocaron nada de ese tema. Sí, sí. Eh, ¿Ricard? Bueno, no sé. Perdón, que tenemos? que Habíamos movido es que, momentáneamente es que, el micro. Es que tenemos tenemos ahora más más invitados a esta mesa que iremos presentando enseguida. Eh, ¿Ricard, respecto ah, este tema económico, ¿cómo, cómo, lo, cómo los viste, cómo viste las propuestas de Rubalcaba, este tema de los activos tóxicos? Ah, bueno, si comparas entre los dos candidatos es obvio que uno presentó eh, eh, presentó propuestas eh, y otro se dedicó a, hacer, a decir... ...que pues, te pueden gustar más o menos, que sería Robo ...también uh, intentó, como decíamos antes... Eh, ...desvelar el, el, el, la hoja de ruta oculta de, del Partido Popular... Eh, ...pero la, la verdad es que tampoco eh, es lo que comentábamos antes... No, ...en sí no profundizaron demasiado... No. ...me pareció un, una parte económica un poco desaprovechada... ...porque a ver estamos eh, en una crisis eh, económica brutal y um, se, se habló eh, con de, de muchas vaguedades en realidad eh, Rajoy eh, básicamente se dedicó a decir que vamos a hacer bien las cosas y yo pensaba, bueno solo faltaba que hicieras mal las cosas ¿no? ¿Para, ¿para qué te van a votar si vas a hacer mal las cosas? no hombre, solo faltaría ¿no? aporta algo más que decir, no, vamos a hacer la, las cosas porque ustedes lo han hecho todo muy mal ¿no? eh, en este sentido me pareció eh, pobre eh, tanto eh, la, no el, el intento de de, de revolcaba de que el otro confesara, me pareció como he dicho antes eh, eh, un intento a la desesperada y mm, poco efectivo uh, a nivel global, digamos, pero Eh, también me esperaba un poquito más de Rajoy, ya sé que Rajoy debía estar, eh, antes que hablamos de boxeo, como un púgil protegiéndose así con los puños delante de la cara para, eh, para, que, para eh, resistir los, los embistes de, de, de Rubalcaba y es lo que hizo durante todo el, el debate y de hecho le salió bien eh, pero de un tío que debe ser presidente te esperas algo más, un poquito más que te diga algo, uh, hubo un torno de palabra cuando uh, Rubalcaba ya no tenía un turno de palabra, que sí, en ese momento cuando ya no podía responder propuso algunos temas, pero vamos, como quien lee, lo, los presentó como quien lee la, la, la, la lista del súper, me tengo que comprar esto, esto, esto, vamos a hacer esto y esto también, cuando el, eh, tu rival ya no puede contestar, hombre, es el viejo truco de... Ah, Esto se hace mucho en el Parlamento ¿no? Pero También lo hizo Rubalcaba muchas veces eh, Cambió el turno de palabra justo diciendo una postilla Exacto, exacto eh, Pero claro, cuando habla, no, no es lo mismo también Cuando tienes que hablar de temas económicos Que se supone que van a sacar al país de la crisis ¿no? me parece, En este sentido me pareció más grave ¿no? Digamos. Si me permitís eh, Ricard y Fran y Gerardo Vamos a presentar ya A las otras dos personas que se acaban de sentar aquí a la mesa eh, Alina, buenas tardes Hola, buenas tardes. Eh, Alina es profesora y ha participado en las, en las huelgas de la, de la Marea Verde, eh, que como sabéis, pues eh, la, los profesores de la educación pública madrileña pues, han estado eh, protagonizando en los últimos meses aquí en Madrid. Y también está Alfonso, que es un pequeño empresario. Buenas tardes. Buenas tardes. Eh, bueno, supongo que a ti te toca de cerca también eh, buena parte de, del debate que se estuvo planteando ayer. Porque creo que también hablaron de la situación de las pymes. Eh, Rubalcaba intentó explicar por qué no se conceden créditos y demás. No sé, ¿cómo lo viste tú? Pues yo es que tanto por uno como por otro es bastante ineficiente. Me refiero al final realmente a, a nosotros como pequeña empresa. Ni nos beneficia una cosa ni nos beneficia la otra. Yo creo que faltaron en el debate muchas cosas y faltó profundizar. Yo entiendo que es un debate, que todo es muy rápido, faltó naturalidad, faltan tiempos más, más, más ágiles. Pero realmente las apuestas que hicieron tanto uno como el otro a nosotros no nos llegan, me refiero, no nos llegan porque los problemas que tenemos, yo creo que quizá porque somos una empresa de reciente creación, llevamos solamente un año, eh, pues tanto las propuestas de uno como de otro fueron ambiguas y no fueron vamos, ni concretas ni por destino, entonces a nosotros directamente, no discrimina nos y es que nos viene. Soy muy triste decirlo, pero por lo menos sabemos a, a quién no tenemos que votar, ¿no? por lo menos en nuestro caso, si seguimos eh, pensando un poco que la política eh, económica o la doméstica Tanto de tanto un partido como, como de otro eh, a, mí, a mí no me, no me llega a dónde, ¿verdad? Uh -huh. No sé, es, es, te quedas un poco defraudado En el fondo Porque ninguno yo creo que hablan de, de muchas cosas Pero no hablan Hablan mucho de la palabra emprendedor Se ha jactado el mundo de utilizar la palabra emprendedor Pero luego no hay, digamos, unos organigramas que te permitan eh, generar una empresa, ¿no? Es decir, la burocracia es enorme, al final hay duplicidad de administraciones, al final de licencias, al final hay un montón de cosas. Y luego, sobre todo, el problema que es que eh, nosotros, el problema que hemos tenido durante este año es que no te llega el dinero, es decir, te falta dinero. O sea, cuando tienes un problema de, de crediticio, no hay, ningún, no hay ningún banco ni, ningún, ni, ni líneas de, de, de crédito ágiles. Entonces, eh, nosotros, porque hemos podido tirar de otros ahorros que teníamos anteriormente, pero es que si no hubiésemos cerrado y llevamos solamente un año. Eh, Fran, vosotros desde, la, desde el Grupo de Trabajo de Economía en esas 24 propuestas y que habéis detallado eh, pues una solución a este problema de, del flujo del crédito, ¿verdad? Sí, sí, hemos hablado hemos, hemos de este, este tema. Y le, el, lo que hay que hacer continuamente es buscar el, el, el beneficio de los ciudadanos y de la pequeña empresa. Y no como siempre que se está destinando el dinero a apoyar y rescatar a los grandes mientras a los pequeños, a los ciudadanos de a pie pero se está prohibiendo el acceso al crédito. Entonces, bueno, creemos que, que lo que hay que hacer es sacar más dinero a circulación para la pequeña y mediana empresa, la cual está siendo un poco la, la olvidada. Y es cierto lo que decía él, eh, que, eh, que se le tiene la boca de agua al hablar de emprendedores, de emprendedores, pero luego tampoco facilitan tanto las cosas. Entonces, bueno, la cosa no, no es sencilla. Ricardo. Uh, estoy eh, estoy totalmente de acuerdo eh, sobre todo, por ejemplo, uh, recordando las medidas eh, que propone bueno, en, en el caso de Rubalcá, por ejemplo, eh, propuso hacer un impuesto a la banca, que es un tema que ella propuso hace un par o tres de semanas o incluso un mes, uh, poner un impuesto a la banca a las, y a las grandes fortunas para dedicarlo a la creación de, de empleo, a la ayuda a las pymes y varias cosas eh, se quedó en eso o sea, tampoco profundizó mucho pero uh, es, eh, es un tipo de, de, de medidas que están bien eh, electoralmente, pero que también eh, ves que nece, se necesita algo más, ¿no? Por ejemplo, el otro día comentábamos con... Uh, de hecho, ahora no recuerdo con quién, pero comentábamos eh, que eh, quizá la, la manera eh, sería bajar los precios de, de los pisos para reincentivar todo el mercado. y Pero claro, esto es algo que no va a pasar porque los propios bancos no, bajan, no van a bajar los precios de, de los pisos porque ellos tienen un grandísimo stock de pisos. eh por bueno, la... y el propietario particular está con el agua al cuello también si lo quiere vender. O sea, Exacto. quiero decir que también tenemos esa... Que no todos los pisos que hay en España son propiedad de un banco, quiero decir, hay muchos que tienen una... Exacto. ¿Una segunda vivienda, por ejemplo? Pero, eh, nos referíamos sobre todo en este sentido a que, por ejemplo, comparado con Irlanda, eh, en Irlanda eh, se, se ha producido una, un descenso de, de los precios en el mercado inmobiliario, lo cual ha, ha, ha reavivado todo el mercado porque, claro, la gente puede volver a pagar un, por un piso. ¿no? Eh, en este sentido, aquí en España es mm, altamente improbable porque el stock, hay 700.000 pisos vacíos. Eh, y hasta que no se eh, acabe este stock de pisos los bancos no van a bajar precios eh, y no van a permitir que se bajen los precios y igual eh, lo calculamos así a ojos vista pero quizás es un poco exagerado pero yo calculo que para vender 700.000 pisos vamos a tardar pues no sé, 15 años, 20 años porque es un stock eh, enorme, enorme de pisos y más estos precios una de las fórmulas máginas perdón una de las mágicas de Rajoy de ayer eh, bueno o al menos verbales de, la repitió mucho es decir eh, que todos estos problemas de por ejemplo de política social eh, se solucionan creando empleo eh, mm -hmm. creando empleo por tanto bueno era una cosa era una, decir una cosa tan obvia que era <risa> que era muy básica no porque no estaba diciendo qué recetas iba a tomar para, claro, para eso, crear claro. empleo vamos ahora un momento con... ¿Qué pasa cuando... Eh, Porque tú tienes una librería, ¿verdad? Sí, vamos a ver. Nosotros somos tus uh, socios, tus amigos, que dejamos nuestros respectivos trabajos para montar una librería. Entonces, esto que parece una idea descabellada, no lo es tanto. Es decir, se si puedes vivir de una librería, no te va a dar rico, evidentemente, pero solamente se puede vivir de ella. En ello en ello estamos. Lo que pasa es que toda coyuntura es negativa. Pero es que luego, además, lo que os comentaba antes, nosotros... Tenemos unos problemas diarios, me refiero eh, a lo que les comentaba antes, de la burocracia, por ejemplo. Cualquier persona que ha arrancado un negocio tiene un montón de burocracia. De eso, en ningún momento se habla de quitar o se habla directamente de simplificar que solamente o sea trámites, por ejemplo. La línea de financiación que nosotros tomamos, que es ICO y Madrid que bueno, tampoco me quiero entrar en detalles, al final son lentas, eh, tardan un, mon vamos, un montón de tiempo, pero eh, una barbaridad. Y luego, al final, la pregunta es, ¿tú tienes a alguien que te avade? En el fondo, volvemos a lo mismo. Veamos, tres personas con nómina que dejas todo, que tienes tus pequeños ahorros, etc. etc. Y al final, volvemos a lo mismo. Al final, tiene que estar dando o tu padre o tu hermano. O, tu... o sea, ese es el modelo que estamos apostando. No nos engañemos. Perfil, al final, las, las instituciones también están diciendo: no, es que o no te va a alguien, o te da igual que tú hagas un plan de empresa perfecto. Tú hagas todo. Entonces, ¿quién se va a meter a empresario? O tienes mucho dinero para hacerlo, o estás perturbado para, para, para montarlo. Porque no hay otra manera. Es que de verdad que no hay otra manera. Porque al final tener que recurrir con 30 años a tus padres para que te avalen es que es de risa. O sea, si tú lo piensas bien, dices, mira, no, no me meto, me quedo con mi nómina de mi budista, que y voy a seguir viviendo mejor que antes porque yo trabajo mucho más, eh, no descanso apenas y tengo las dos partes malas, de ser empresario y de ser trabajador, de tener proveedores y de tener empleados que somos nosotros mismos. Porque ni siquiera los seguros sociales nos permiten tener ni siquiera un poco de oxígeno y a lo mejor poder contratar a otra persona. Porque lo que pago por los seguros sociales, entre comillas, es tan elevado, Y llevamos solamente un año que no nos permite generar otro tipo de, de, de empleo. Pues a lo mejor habría que eliminar esos seguros sociales para las empresas, para las pymes de primer de, de, de, de, de año o de segundo. Es decir, que al final te permiten algunas, a, algunas flexibilidades particulares para tener unos ingresos extras, entre comillas, o no tener unos gastos adicionales por ejemplo que os permitiera contratar personal que es una, una cosa que, que permite que la, que la empresa crezca y que genera riqueza a la sociedad después claro pues si yo estoy asfixiado ahora mismo con los sociales que tengo que pagar sí, sí, nosotros pues no, no. es decir si yo tengo menos o sea si yo esto es como todo, si yo tengo una partida x para, para para empleo si yo disminuyo esa partida por o, o tengo menos gastos en esa partida puedo contratar a alguien más Seguramente, y, y mi servicio sería mejor nosotros en teoría tenemos las mejores condiciones etc etc pero es que no se apuesta por eso, o sea, a mí eso me parece muy sencillo de, de tomar una medida, es decir, yo no estoy diciendo que una empresa como el corting grandes multinacionales, etc., se puedan beneficiar de ese tipo de cosas, pero pequeños empresarios, yo creo que sería una, una manera bastante factible de que se generase algún tipo de, de, de empleo, pero es que no, no hay, es que no hay ningún tipo de medida de, de ese calibre, me refiero a algo tan sencillo como eso, si tú el bien año montas una empresa, no tienes cotizaciones eh, sociales, pues no. Creo recordad que, que esa era una de las eh, propuestas de Rualcaba, que eh, durante el si una API me contrataba un alguien eh, durante el primer año, se desgracia. Se la seguridad social era, 100 era gratuita. La seguridad social era gratuita. Esa es, esa es la propuesta que lanzó ayer Rualcaba. Lo que pasa es que imagino, Fran, eh, bueno, y a todos los que estáis aquí, eh, imagino que bueno tienen todos un poco la sensación. Rubalcaba lanzó tres o cuatro propuestas que podían ser, bueno, muy interesantes, sí. pero que no ha aplicado en ningún momento. Es decir, que ha tenido eh, en su mano aplicar y que no ha aplicado. Eh, y Rajoy, eh, bueno, cayó bastante las soluciones, pero si las tenía, las ha callado, imagino con la intención de tumbar el gobierno. Vamos a empezar por Fran, que como no está aquí, eh, no puede defenderse. Fran. No, sí que es cierto que ellos proponen muchas soluciones, pero luego realmente no ejecutan ninguna, con lo cual al final solo se quedan en un venís al sol. Sí, ellos están continuamente haciendo propuestas que luego no ejecutan y, y cuando han estado en el poder no lo han llevado a cabo. Y luego Rajoy, pues él tiene su palabra mágica que es austeridad, no dice de dónde, pero él todo lo solucionó con austeridad. Hay que ser austeros, hay que ser austeros, pero nunca dice de dónde vamos a ser austeros, o sea, de dónde nos van a recortar, porque al final es lo que nos está diciendo eh, que ser austeros, hay que eliminar gastos de algún sitio y eso tampoco tampoco tampoco he escuchado desde la de donde iba a sacar la austeridad y la verdad es que uh, para, para conocerlo uh, debimos escuchar a Rubalcaba que uh, por lo que vimos en el debate se leó de pe a pa el, el programa de de, de Rajoy lo cual es algo uh, Un poco paradójico, ¿no? Porque Robalcada se pasó prácticamente la segunda parte del debate hablando del, del, del programa de Rajoy, ¿no? Diciendo, ah, pero usted ha dicho aquí, ah, pero usted ha dicho aquí, ah, pero en todo el, el de esto no ha hablado de la, de la sanidad pública o, de, o de, de no sé qué tema le, le, le, le estaba inquiriendo continuamente y sí, creo que de la sanidad pública. Y del IVA también. Y del IVA también, es verdad. Pero eh, es eso, eh, fue como muy, un, un momento muy curioso de ver que, que el, el rival... Uh, está hablando más de, del programa que tú mismo. ¿no? Sí, decían en no sé qué radio esta mañana que parecía que Alfredo Pérez Rubalcaba había asumido ya ese papel de, de líder de la oposición, por decirlo de así. Sí, y además uh, hay que tener en cuenta una cosa. Uh, yo he estudiado, uh, para, para, estudiando, para estudiando la tesis doctoral uh, que, estoy, uh, que estoy haciendo ahora, nos enseñaron en, en, el, en la universidad que... Uh, hay veces que no hay que ir a ganar y quizá esta sea la postura que haya tomado el Partido Socialista saben que van a perder entonces eh, un, un ejemplo claro por eso de, de, del caso contrario de ir a ganar y estrellarse sería Almunia por ejemplo que se pegó eh, con perdón la hostia padre eh, electoralmente eh. yo he dicho hostia la intro tres veces ah, bueno, no que... <risa> pero es lo que digo ¿no? eh, a veces uh, es mejor saber ser realista saber que vas a perder entonces actuar de, de forma que lo que debes hacer es Intentar reducir eh, al mínimo la, la victoria de tu rival, ¿no? minimizar la, la victoria de tu rival. Que creo que es la, la postura que ha tomado el Partido Socialista, sobre todo porque se vio en, el, eh, en la primera parte del debate como eh, Rubalcaba tomaba esta postura de oposición prácticamente ¿no? mm. y después de, de, del corte publicitario, ya siempre que hablaba de usted va a hacer esto, decía si sí, ganan las elecciones, pero en la primera parte no lo dijo, esto es mm. eh, táctica habitual de spin doctor que en, la, en el corte publicitario le dicho, oye, di esto, que si no parece que, que, ya, que ya lo das por hecho, pero bueno en, en este caso ya es demasiado tarde, ¿no? porque la realidad está cometido. Algo de lo que no se habló ayer durante el debate en la sección económica es pues algo que sigue llamando la atención porque España eh, sigue estando a la cola en productividad y ese tema apenas se tocó, sí que hay otros partidos como por ejemplo puede ser Izquierda Unida que llevan en su programa la conciliación de la vida laboral y la personal eh, pues reduciendo horas de trabajo que además esto eh, si creo record, si recuerdo bien es una de las propuestas de Economía Sol ¿verdad Fran? Sí, reducir, reducir la jornada laboral para distribuir el trabajo, porque es una de las maneras de generar empleo. Uno de los grandes problemas actualmente son los cinco millones de parados que, que tiene España. De todas formas, eh, bueno no sé si os disteis cuenta de cuando se estaba hablando este tema, eh, hubo un momento que Rajoy tuvo un desliz de estos que el Twitter se encarga tan rápidamente de señalar de decir, y dijo eh, eso de la, la mujer que tiene que sacar adelante su casa sí, creo que fue esa sí. la expresión que utilizó. Sí, intentó hacer un, un elogio de la mujer diciendo que uh, Sabe cuidar de los niños, sabe llevarla a casa y además trabaja, ¿no? Como diciendo, bueno, <risa> son, son la caña, pero claro, es un comentario tremendamente sexista porque da, da por hecho que la mujer debe estar en casa, ¿no? Eh, lo cual es un lapsus eh, que, obviamente, Twitter se ha encargado de difundir, ¿no? Me encantó, me encantó ese momento que tuvieron los dos. Los dos llegaron a decir literalmente esta palabra, ellas concilian más. Sí, sí, exacto. Entonces, eh, no, no entendía esto... Eh. O sea conciliar es bueno, o sea no entienden el concepto de que conciliar es bueno, que se trata de encontrar un, un punto entre los dos, entre los, entre los dos extremos, entre bueno la, la mujer que renuncia a todo eh, para ser la líder o el hombre que renuncia a todo para ser el líder en la empresa mm. y, y, y el contrario, o sea tuvieron ese deslide ellas concilian más. Claro, es que es una, una contradicción en sus términos, ¿no? Porque conciliar, precisamente, es compartir los, uh, todo el, el trabajo que lleva a la casa los niños, etcétera, ¿no? Entonces, eh, saber tener el... Eh, Eh, la, la habilidad matrimonial, por decirlo así, o, o en pareja, o no, no más o menos en, en Cristo en, en estos momentos, pero... <risa> Luego tocaremos el tema, <risa> Luego tocaremos el tema. Pero, que ir ahí. Claro, es, es, es, es como decir, no, ellas concilian más, no, no es que concilien más, es que si, si, si ellas concilian más es que realmente en, en, en, no hay no hay una igualdad, ¿no? O sea, el tema de conciliar es, es fundamental la igualdad, en este, y en la propia frase se contradecían <risa> Otro de los temas que enfrentó a los dos candidatos, al Popular y al Socialista, fue el, el intento o la intención del de, de programa del Partido Popular por recortar el desempleo. Eh, no sé cómo lo visteis esto. Fran, empezamos contigo. Bueno, pues la verdad es que si recortan el desempleo en, en una cuantía económica, el, el consumo se sufriría un gran frenazo, con lo cual no tiene mucho sentido, salvo el ahorrar, pero sería un ahorro... ...artificial, porque realmente luego no habría tampoco consumo... ...con lo cual no habría recaudación. Eh, en el caso de, de Rubalcaba intentó hacerle decir de nuevo... ...intentó jugar otra vez al juego de... ...díganos la verdad, va usted a recortar, le inquirió varias veces creo que incluso le he señalado con el dedo, eh, para decirle, díganos, no, díganos eh, si va a recortar, sí o no, va a recortar, va a recortar, y lógicamente Rajoy tiró pelotas fuera porque no le, no le interesa nada concretar nada de su, de su programa, no sea que alguien decida no votarle, no alguno de los indecisos. Pero creo recordar que además insistía tanto porque en la en el programa del PP hay una palabra que le llamó la atención a Rubalcaba, también me llamó la atención a mí, creo que sería conveniente eh, describirla o definirla. Eh, es la palabra capitalización del desempleo. Eh, Fran, ¿cómo definiríamos este concepto? Pues yo francamente no sé, no sé a qué se refieren cuando se refieren a este concepto, a la capitalización del desempleo. La verdad es que no, no solía decirte. No sé si alguien sabrá, alguien de los presentes. Hombre, yo imagino que los tiros... Bueno, yo un matiz, o sea, vamos a Hay una posibilidad ahora mismo que es capitalizar el pago, que es cuando tú te quedas en pago, solicitar tu capitalización, es decir, que te lo den todo de golpe para montar eh, justificadamente para montar una empresa, etcétera. Me parece que incluso tiene una penalización. No sé si existe un porcentaje pequeño, no lo sé, no hablo memoria. No sé si antes había una especie de porcentaje mínimo o algo así que, que te quitaban, pero bueno, era muy muy pequeño. Algo. No sé si se refería a eso o no, no lo sé, pero que la capitalización como tal ya existe, o sea yo no sé en qué sentido después se hará el, el, el, en este caso el programa electoral del PP pero eso ya yo he implantado bastante años además creo que fue una de las cosas que implantó yo creo que la una legislatura Zapatero, creo recordar y no, no estoy muy seguro ¿eh? ponerlo todo con comillas e interrogaciones imagino que se trata de eso ¿no? de intentar reconvertir eh, toda esa gente que ha quedado fuera del, de los puestos de trabajo eh, bueno en la, pequeña, en la pequeña y mediana empresa de la que, de la que los dos quieren erigirse eh, como salvadores y de la que tú, por ejemplo, como representante aquí presente, eh, pues eh, no tienes ningún tipo de fe, por así decirlo, ¿no? No, ninguno, vamos, te lo digo, tanto uno como el otro, uno por lo que no ha hecho y otro por lo que no dice que va a hacer, o sea, es que me refiero, eh, es muy triste decirlo, pero eh, esto estratégicamente, tú comentabas antes, vamos ahí a no perder o a no perder mucho, etc, etc, seguramente son todos magníficos estrategas, Desde el punto de vista ideológico, pero emocionalmente, eh, a mí ni Roberto me voy al, al voto, ni, ni Rajoy tampoco, ni tampoco por el punto de vista de razón, no, ni con ni con otro, va no a haber ningún tipo de, de cambio así. Vamos, mmm, imagino que cuando salga otro gobierno o, o cambie el gobierno. Aunque sea el mismo color, pues subían las bolsas, ya no sé qué, había una sensación como de júbido así económico o macroeconómico, mejor dicho. Por todo semana, que... porque en una semana volverá a subirla en esta, pero bueno, sí. Y luego a ver qué pasa, ¿no? Y luego interrogantes y a ver cómo, qué medidas se toman ¿no? qué, qué ajustes se toman. Yo creo que tanto uno como otro van a tener que ajustar mucho más de lo que dicen, porque, vamos, eh, desgraciadamente eh, parece que van a llegar a... a a ajustarse más, ¿no? o sea, muchas veces no depende tanto de ellos, sino de, de lo que nos están diciendo desde Europa, desde el Fondo Monetario, etc. Ahí vamos, vamos a hacer el salto de la microeconomía, la de todas esas eh, personas que lo están pasando tan mal en esta crisis, entre la que imagino que aquí varios nos incluimos, eh, pues a sacarlo un poquito más, más allá, es decir, el extranjero, eh, Europa, los mercados internacionales. ¿Ha habido un rescate a Grecia? Eh, la situación en Grecia está como está Y ayer no se habló nada de Grecia en el debate Yo antes un matiz, si me permite No sabemos muchas cosas, eso lo sabemos todos Pero ya barriendo para la casa Eh, no sabemos el tema tan importante, por ejemplo, como es la, la política y cultural en España. Es decir, la, la, la cantidad de museos que van a quedar indefinidos, la cantidad de la gestión de museos que se ha hecho erróneamente... Pero estamos en crisis, hombre. Estas cosas ahora no interesan. De, no, bromeo. pero sí interesa porque luego tenemos verdad, el tema del la, cine. Vamos, el vamos tema del hablar, cine, chicos, que chicos. siempre es muy polémico, que luego saldrá dentro de, de un año el tema del cine, saldrá el tema del libro, saldrá el tema del pirateo. Es decir, o sea el tema internet... Estas o sea, cosas culturales y de educación, ahora mismo, que hay crisis, eso, para yo, los eso, políticos no importa nada. Yo solo ¿no? os pido ahora... Como como una especie de falso Manuel Campo Vidal ahora mismo, que, por favor, nos ciñamos ahora a hablar de la economía para que luego podamos eh, tocar todos los demás asuntos. Vale. Es decir, ahora mismo, en eh, lo que estamos haciendo este programa, eh, vienen noticias de Italia. Y esas noticias dicen que Berlusconi dice que dimitirá cuando acabe el plan de ajuste. Ya se verá. Eh, forzado por los 321 diputados. Eh, bueno, eh, ¿qué pasa si esto no entró ayer en el debate? O sea, es decir... Eh, todo el mundo sabe cuál es la cadena y cuál es el siguiente, la siguiente pieza de dominó que cae. Es decir, cayó Italia, está cayendo Italia, si Italia se mete en un rescate, eh, España son dos semanas. Eh, la ventaja que tiene España en este sentido uh, es que eh, bueno, la, las medidas ya tomadas de momento han supuesto de momento Repito, uh, han supuesto un pequeño freno a uh, este intento de, de tirar la, la ficha, uh, pero por otra parte también, y también el hecho de que haya, haya ahora las elecciones, que estén tan, tan justas las elecciones, también es un punto, por, por decirlo así, a favor para que no... Uh, los mercados no ataquen demasiado porque ven que es muy posiblemente ganar a Rajoy, que es eh, muy de, mucho más de su cuerda y los, eh, supongo que los mercados eh, seguirán atacando porque son mercados, pero quizá lo hagan un como un poquito menos de violencia ¿no? Fran, eh, ¿qué, te es un, qué, qué, es un, ¿qué te parece es que nos se en el tienen, tema? Perdona. Es un tema que tienen que, que, tienen que evitar para, para que la gente no, no se asuste y pueda pensar que somos un país eh, rescatable ...es una buena táctica por parte de ellos... ...el intentar hacer pasar el tema por desapercibido... sin siempre que aquí también... ...aunque no lo quieran ocultar... ...la cosa está bastante mala. Hmm. De todas formas, ¿no es una norma básica de economía? No sé, ¿eh? que yo soy... ...no tengo mucha idea... ...pero no es una norma básica de economía... ...no mentar al lobo demasiado... ...porque acaba viniendo... ...solamente por el hecho de nombrarlo. Fran. Pues yo no sé si sería una norma de economía... ...o de psicología... Pero claro, la, la realidad se impone, es decir, llega un momento en que aunque evites decir una palabra, si y los hechos dicen otras cosas, no, no consigues nada no diciendo la palabra, todo lo contrario, consigues quedar como, como alguien que oculta o que miente. Y De hecho, la psicología en la economía tiene mucha importancia. Eh, todo el mundo habla de la... A, en los últimos años se ha escuchado mucho la frase de... Eh, la, la economía muchas veces es un, como un estado de ánimo, los países están deprimidos, España está deprimida en este sentido. Y es obvio que eh, ni a un candidato ni al otro le interesaba hablar para nada de, de un posible rescate de, de países que han sido rescatados, como Grecia, Portugal, bueno, los llamados PICs, de los cuales nosotros somos la S, eh, de Spain, y claro, es, es un tema que... Que se pronuncia sh ahora ya. Pero. Spain, ¿no? <risa> pues, pues eso, que es un tema que realmente no interesaba electoralmente para nada y que seguramente fue vetado por los dos eh, grupos, tanto uno como los otros, para el debate. Eh, Fran, antes de que te despidamos, sí. porque vamos a hacer un respiro aquí un momento Ponemos unos segundos musicales para retomar después eh, ¿Quieres decir algo más? Eh, sí, un, dato, un dato económico de lo que costó el show de ayer Medio eh, kilo, ¿no? 550.000 euros Medio kilito que... Euros, se, sí. se, el, hasta el, el show y partidista fue solo lo que le costó al erario Y 18.000 en bocatas Y en eh, y... ¿algún, ¿Alguna cosa más en concreto del debate que dijeran? ¿Alguna propuesta que te echaras que echaras en falta? Eh... Sí, sí, bueno, que no es la, sobre la corrupción ni se habló en todo el debate Impresionante, impresionante, totalmente cierto ya, Ni el gurte ni el faisán ni el Campeón, no parece que había un acuerdo tácito de no hacer mención a los casos de corrupción que tocan a los dos partidos no, no creo que sea tácito, ¿eh? yo creo que es explícito. En la sí, cuestión. sí, totalmente. Explícito. De hecho, eh, se puede asegurar que estaba totalmente pactado porque a ninguno de los dos le interesaba entrar en una dinámica de, te, de tú eres un corrupto, sí, pero tú también, porque en tal sitio no, pero tú en tal ciudad también, porque cuál... Claro, hubiese ensuciado eh, un debate muy bonito que vimos ayer. Decía en Twitter, si tú no me sacas la gurte Yo no te saco el pepiño. Ahí está, ahí está el tema. Eh, Fran, muchísimas gracias por... Oh. Que tienes que tener ahora mismo la oreja eh, con una inflamación importante de, de tanto aguantarnos eh, al otro lado del teléfono. Gracias a vosotros. Eh, un abrazo y seguir trabajando así de bien en la economía de sol que además nos lo hacéis todo un poquito más digerible a, a los profanos. Muchas gracias, un saludo. Gracias, Fran. Hasta la próxima. Salud. Luego. Si os parece, vamos a tomarnos un respiro Ponemos la cancioncilla Y en breve estamos aquí de vuelta en la persiana Porque este cuando baja el sol de hoy Es muy denso No es por ponerse épicos como si esto fuese una película en la que se entrena un karateca ...en las montañas nevadas... ...pero eh, hace falta un héroe... ...como decía Bonnie Tyler en esta canción... ...hace falta alguien... ...por lo menos con dos dedos de frente y con un poco menos de cara... Vamos a presentar ahora mismo en la mesa, bueno, se, seguimos los que estábamos. Eh, están Alfonso, eh, que con el que estábamos hablando hace poco. Eh, pues Entre otras cosas, ahora vamos a abrir el, el apartado cultural con él. Ha venido ya por fin a nuestros estudios, Paco, eh, una cesión, bueno, una podríamos llamarla así en términos futbolísticos, eh, de Barrio Canino. Sí, no, pero bueno, no hemos pagado, no hemos pagado el, el transfer. Pero os costará en cerveza. <risa> <risa> Está bien, es un gasto... Eh, Que a veces podemos asumir. En todo caso, bienvenido al debate. Nos, nos hemos ventilado a la economía. ¿Quieres decir algo antes de que pasemos a lo siguiente? No. De economía, no. no. Vamos a ir con todos los que se dejaron en el tintero. Alina, bienvenida, ahora sí. Bueno. C cógete, cógete el micrófono tranquilamente, apropiate, apropiate de él, toma el micrófono y, y dinos... Bueno, yo me tragué como todos vosotros el debate, me quedé muy triste porque pensaba que los profesores de la pública, la educación pública en general iba a estar bastante más presente. Fue, yo creo, el gran tema que se quedó en el tintero de política social. Pasó un poco igual que lo que la estrategia, yo creo, en sanidad y educación pública es prácticamente similar. Es decir, se echaron un poco los trastos a la cabeza, en el sentido de tú no quieres los crónicos, enfermos crónicos, tú no quieres los inmigrantes. Ahí se quedó todo el tema. ...de las políticas de sanidad y de educación pública... ...y nos habló absolutamente de nada más... ...yo no sé si me quedé dormida en algún momento o me falla la memoria... Por ...pero realmente fue eh, los dos grandes temas... ...que no aparecieron, eh, que además se están moviendo muchísimo... ...y me parecen urgentes y de extrema importancia... ...y considero que esto es significativo... ...que no estuvieran presentes en el, en el debate... Es por algo. Y o sea, es que no vamos a ser las sobre... primeras víctimas de ese ajuste del que habéis estado hablando en el primer bloque de economía. Es decir, esos ajustes, es claro que si no se ha hablado de política educativa ni de política sanitaria, es precisamente porque van a, a por la educación pública y a por la sanidad pública. O sea, creo que ¿Qué te, qué te pareció el, el argumento principal de defensa de la sanidad? Bueno, defensa es una forma de hablar. Eh, de la Sanidad y Educación Pública, Valbarte de Rajoy. Eh, quiero decir, no estoy defendiendo a Rubalcaba, es decir, que eh, Rubalcaba pasó muy por encima y sobre todo con el argumento del y tú más, pero eh, ¿qué te pareció ese, eh, bueno, esa principal eh, vía de financiación de la sanidad y de la educación pública que era más impuestos? Sí, bueno, la idea más, era subir... Más trabajadores trabajando, más impuestos, más IRPF... Sí, sí, creación de empleos, Si creamos empleo, por lo tanto, habrá más recaudación y, por tanto, podremos financiar la escuela pública y la sanidad pública. Pero es que eso no es real, porque las comunidades, hablo de Rajoy, por, luego paso, por supuesto, a Rubalcaba, pero en las comunidades en las que está gobernando el PP actualmente, eh, la recaudación existe y, sin embargo, cada vez se está demandando más a la, a la pública. Se está viendo en Madrid. Ha habido un recorte de más de 80 millones de euros en profesorado y, por supuesto, horas eh, para los chavales... Lo que implica desdobles, compensatoria, más ratio por profesor en, en, en cada clase. Y, y eso bueno podría considerarse un ajuste que puede ser necesario, pero es que el problema es que no es un recorte real, es lo que nosotros llamamos un trasvase económico. Es decir, el dinero que nos están quitando en la pública se está trasvasando a la privada. 90 millones uh, se han dado solamente una de las partidas que se ha dado la contratada que es nuestro gran enemigo porque nosotros no estamos en contra de la privada estamos en contra de la concertada pagada con dinero público en una empresa que es la, la contratada que se está llevando un gran parte del, del dinero que nos están recortando dicen ellos y nosotros siempre decimos que es trasvasando de la pública a la privada 90 millones se han llevado en desgrabación fiscal muchos de los que tienen a sus hijos en la concertada y para eso no hace falta ingresar hace falta ingresar menos de 30 mil euros al año para Decía que te den que... Uno de esos, una de esas desgrabaciones fiscales. Lo tienen puesto en, muchísimos, en muchísimas páginas web, en muchísimos centros de la concertada, o sea, como un gran anuncio, te puedes desgrabar si traes a tu hijo a la concertada, lo que me parece absolutamente vergonzoso. Con lo cual, lo que me preguntabas antes en relación con Rajoy, sí, bueno, si crea empleo, que yo no me lo creo porque ya no hemos... Eh, analizado bastante antes, si crea empleo me da igual porque es un ataque frontal a la educación, a los servicios en general sociales eh, vamos a ver, él no cree en la educación pública y de hecho ayer estaba clarísimo que él no defendió ningún sistema para poder garantizar una educación pública de calidad. Él cree que puede haber una educación pública subsidiaria, que se va a hacer cargo de todo lo que la concentrada no le salga rentable, de todo lo que la, a la sanidad pública no le salga rentable, y vamos a ser nosotros, los, los profesionales de la educación pública y de la sanidad pública. Ese es el sistema. Vamos, a mí me lo parece. Ricardo, tú querías apuntar algo Sí, a, ayer durante el debate se, se mencionó uh, hubo un momento en el que uh, Rubalcaba in, inquirió a, a Rajoy sobre este tema denunciando que en, en la Comunidad de Madrid bueno, hay todos los jaleos que, que, que hay y que todos conocemos Y lo sorprendente es que Rajoy lo negó, o sea, algo que es conocido por todo el mundo porque ha habido uh, manifestaciones y, eh, que se han hecho públicas en todos los medios, porque no es que en algunos medios lo hayan ocultado, ¿no? es que en todos los medios han aparecido y incluso mucha gente les, a, a, de, la, de los medios de la derecha ha criticado a la marea verde pero si, si ya se sabe ¿para qué lo niegas? O sea, es, es absurdo ¿no? Bueno, va a hablar Paco yo tengo que hacer un matiz a esto, ahora te lo digo Sí, bueno, lo de la marea verde se sabe que está todo pagado, que no son estudiantes ni profesores reales, sino que es gente pagada esto creo que lo sabemos todos. Sí, por Rubalcaba precisamente Por Rubalcaba, sí, yo, yo cada mes recibo mi cheque puntualmente eh, de Luego de por hecho, otro lado se camisa verde y se y nota una. por algo No, el problema, Aquí, aparte de lo evidente, es que creo que el PSOE, o no sé cómo se dice exactamente, si es P -S -O -E, o, bueno, igual. Pepe, pepe, PSOE o... Sí, algo así. Pepe, PSOE. Eh, sigue la misma dinámica. Cuando Rubalcaba sacó el tema, eh, Rajoy le apuntó a Rubalcaba que en Cataluña, gobernada por el PSOE, eh, hay un 22% de este trasvase. Con lo que unos lo hacen y otros... Consienten. sabemos que eh, y esto es bastante importante la empresa empieza, empieza por aprender a la que se le está traspasando buena parte de la privatización pertenece a Botín y eh, de Qué hecho grueso. a su hija eh, para ser más concreto empieza por educar empieza por educar exacto y Botín es uno de los grandes bases del SOE a partir de ahí es muy muy muy muy complicado que haya una defensa real de la educación pública Ahora lo que quería apuntar eh, Sobre todo más en la cuestión del debate Lo que es mm -hmm. la dialéctica eh, O sea, Rajoy estaba eh, Bueno, defendiéndose en cierta medida Porque la acusación de Rubalcaba Me parece que era mm, Es mucho más fácil decir O sea, me parece mucho más interesante El, date que, el dato, por ejemplo, que acaba de apuntar Alina, Que seguramente Rubalcaba también cuentaba con él sí. Y en vez de decirle No, no, mire, es que la, la sanidad en Madrid Pública Eh, ...ha tenido un recorte de 80 millones de euros... ...mientras ha habido 90 millones de euros en desgrabación... ...la educación, educación, no la sanidad... Ah, perdón, la educación, sí, lo siento... Eh, ...la educación pública ha tenido un, un recorte de 80 millones de euros... ...mientras ha habido una desgravación de 90 millones... ...en la concertada, ¿no? Uh -huh. Este es un dato objetivo... Que, ...que da una situación de cómo es... ...lo único es... ...que el, por donde fue Rubalcaba... ...fue por el hecho un poco más populista... ...de decir que había llamado vagos a los profesores... Claro. Claro. Que, cosa que, por cierto, me quedé indignada cuando Rajoy dijo que no era verdad. No, no, no. Dijo que era mentira. Claro. Vamos a ver, por favor. O sea, claro. es que ya es rizar el rizo claro. absolutamente. Eh, Esperanza Aguirre nos ha insultado continuamente y lo de Vagos ha salido en todas las televisiones. Y de hecho o sea, rectificó ella. Tuvo que rectificar, eh, con lo cual, si tienes que rectificar es que lo has dicho. O sea, aquí no hay más. Pero lo que digo es que eh, es el tipo de debate en el que Rubalcaba probablemente perdió. ¿Me entendéis lo que quiero decir? Es decir, si le en, si en, entrarle con el dato objetivo era directo, era directo, era era muy claro. Es decir, no. En vez de decir, por ejemplo, es que Esperanza Aguirre ha dicho que son vagos. Esperanza Aguirre ha dicho que 18 horas y media no son tantas, ¿no? Que es lo que lo viene a decir. Creo que... No. Me, me. no es, es, es eso, que el aumento de a 20 horas... Que no eran tantas, que hombre, que cualquiera trabaja 40 horas, ¿no? Vino mm. a decir eso eh, Esperanza Aguirre. Esas son sus declaraciones textuales. Y en base a eso, Rajoy se, se encogió. En el momento en el que tú das un dato objetivo y no lo, lo, lo utilizas como arma arrojadiza, como hizo Rubalcaba... Pasó en varios momentos del debate. ¿eh? Sí, es que uno tenía la sensación de estar viendo a dos, dos niños pequeños riñendo. De hecho, hubo un momento eh, eh, divertidísimo, por decirlo de alguna forma, que era eh, uno decía, no, no, no, y el otro, sí, sí, sí, sí, no, no, no, sí, sí, sí. sí, sí, sí. sí, sí. Que lo consideré absurdo. A ver, eh, estamos en un patio de colegio, ¿dónde estamos? Es, no ¿qué, ¿Qué es esto? Es un debate público de los dos candidatos que van a ser presidentes del gobierno. Y se están discutiendo como, no, no, no, no, no sí, sí, sí, sí. Fue, ab... Divertidísimo eh, <risa> En general mi sensación al menos Fue de falta de seriedad Por ambas partes Estoy de O sea un poco lo que comentáis de niño de colegios Que además totalmente impostado O sea simplemente eran dos actores Desempeñando su función mm y Acabando tranquilamente. Y Campo Vidal a casa. alguna vez apareció en Twitter, se comentó mucho que apenas intervin intervino, eh, pero solo en estos momentos tan ridículos, completamente, porque era completamente ridículo. Eh, intervenía para poner un poco de paz y decir: bueno, espere que acabe o tal, ¿no? Más allá de todo este teatrillo electoral y de echarse las cosas a la cara del uno al otro, eh, Alina, ¿qué echaste en falta, qué propuestas echaste en falta en cuanto a educación pública? Bueno, yo pensé que, que realmente Rubalcaba iba a aprovechar digamos, la coyuntura de, la educa de cómo nos estamos moviendo los profesores de la educación pública. Era fácil utilizar este argumento. No quiero decir que nos debería de haber utilizado, pero sí que podría haber absorbido algunas de las cosas que estamos planteando ahora los profesores para a rellenar ese programa en educación pública que Rubalcaba no tiene. Yo he empezado criticando el programa electoral en educación pública de Rajoy... ...y he dejado a Rubalcaba para el final porque era totalmente carente de cualquier propuesta... ...y me parece sorprendente que, que el PSOE no haya hecho ninguna propuesta de este tipo... ...porque el PSOE, digamos que sí que ha hecho recortes en educación pública lo dijo Rajoy, un 8% o sea, no, no es que no recorte ni uno ni otro pero digamos que siempre ha tratado un poco mejor al profesorado de la educación pública y yo eché en falta una propuesta real de una política de la educación pública de calidad, o sea coger, absorber algunas de las, de las ideas de, de un profesorado que está muy molesto, la Comunidad de Madrid, en Galicia en Castilla-La Mancha que se está moviendo y que realmente está dando signos de vitalidad y de querer regenerar un poco la situación tan absurda que se está creando con, con la competi la competición que hay con la con la escuela concertada. Me parece que que Rubalcaba no tiene programa en este sentido, no lo tiene, porque sin, era fácil, era muy fácil contestar, como has dicho tú en, hace un momento, o sea, fue un momento en el que Rubalcaba absolutamente perdió, porque era un momento en el que podía haber ganado, quiero decir, era un punto... varios momentos que sí, parecía que sí, era sí, el, sí. Estoque, el estoque sí, sí, sí, y sí, le dejaba sí. ir. Yo estoy completamente de acuerdo con tu, con tu okay. visión del momento, quiero decir, era, era sencillo haber hecho alguna propuesta de tipo, no sé reformar la educación, él hizo aquella, o sale salió de tono hace tiempo diciendo que iba a instaurar un MIR para los, los profesores, no os acordáis que salió en el país era completamente ridículo Quiero decir, es que no tiene, no tiene una política educativa real para la educación de calidad, y la desconoce además, completamente. es eh, un matiz también, tampoco se de otro tipo de educación, de educación superior, de, de los grados, o sea, no se absolutamente nada, toda la polémica que ha habido con recientemente con el tema de la adaptación de los grados, etc, etc, Tampoco se pasó por alto, no se comentó nada. Creo que Garrajo comentó algo así como su visión de la universidad, pero muy, muy brevemente, ¿no? Como muy muy escueto también. O sea, me ha sido, Se a yo veo cosas bastante más importantes. Eh, que otros aspectos, ¿no? Es decir, eh, es muy muy importante lo que está comentando, Ina, pero también otro tipo de, de educación. Sí, bueno, yo cuando hablo de educación pública no hablo de la secundaria, yo estoy en la secundaria y puedo hablar más de la secundaria, pero creo que es un tema muy general. Eh, le estaba afectando ahora mismo concretamente a la secundaria, la infantil está prácticamente destrozada. ...ya se encargaron hace unos años en la Comunidad de Madrid... De, ...estaba hablando de la Comunidad de Madrid en general... ...pero es el, es el modelo que espero de Rajoy... ...porque no hizo propuestas... ...y yo intuyo que al no hacerlas... ...me imagino que ese silencio otorga... ¿no? ...es decir, el modelo que, que está funcionando... ...la Comunidad de Madrid... ...es el que nos podemos esperar... ...a partir del 20 de noviembre... ...es decir, un modelo en el que casi todo... ...el presupuesto público se va a una concertada... Eh, ...que a mí me parece alucinante... ¿no? ...porque es como... no eh, hace falta que haya concertada, ¿no? Pero vamos a ver, si una concertada, yo no sé si la gente sabe, la opinión pública sabe que todo el profesorado, las nóminas de la, del profesorado de la concertada vienen del mismo sitio que me paga a mí, que es una funcionaria pública. Es decir, tú montas una concertada y tienes todo el personal... Gratuito, Es decir, ese problema del que estábamos hablando, que se pueden encontrar las pequeñas pymes como la tuya, Alfonso, es un, una concertada no lo tiene. Es decir, los gastos que tiene una concertada son de otro tipo, pero ya sabes tú que son mucho menores. Es decir, a ti el gobierno te paga, te paga el personal y encima tú que tienes que dar una, una, una educación completamente gratuita, que para eso tienes un concierto... ¿Qué haces? Pides de otra forma una remuneración, una lo que llaman muchas concertadas la limosna, actividades extraescolares, que no baja nunca de 400 euros, ¿vale? Ese es el sistema de la concertada y eso es lo que a mí me preocupa. Estamos, estamos trasvasando dinero de la pública a la concertada y la estamos viendo como una empresa privada que se que está totalmente liberada de, de, de los recursos de la publicación. Y de la fiscalización no. que tiene lo Exactamente. O sea, es que me parece que no estamos hablando con la... Yo no estoy en contra de la privada, estoy en contra, en contra de la concertada, modelo de la concertada. Adelante, Paco. Sí, no, que aquí lo que hay es un problema de base, creo, conocido por todos, eh, que consiste en algo muy sencillo. Lo público es para que la gente no se muera eh, o no deje de saber leer. ABCD. Ah, bien, para todo lo demás, Mastercard. <risa> eh, sí. Esto decir, es bien, algo bien, muy que bien se aplica sí, sí. a sanidad, se aplica a educación y se aplica a todas las facetas de la vida. Eh, ¿Para qué se marcan estos gastos de 400 euros? Por dos cuestiones. Eh, una, eh, obvia, que es ganar dinero. La otra, obvia, es porque, por ejemplo, los inmigrantes no lo pueden pagar. Con lo cual se está separando en clases la sociedad. ¿Qué ocurre con esto? ¿Que ya somos todos clase media o media alta? Es decir, no queremos inmigrantes, si no, no queremos mucho, pública. No sí, sí, bueno, sí. Mm, es la sensación que tenemos. Eh, la gente no quiere, está encantada con la concertada porque puede sacar a sus hijos de la pública. Y eso le hace pensar que tiene algún tipo de estatus eh, superior. En general no es así. Yo he sido profesor en privados y de élite. Y la verdad es que la, el nivel de enseñanza es exactamente igual que el de cualquier escuela pública y en muchos casos peor. Pero el clasismo eh, nos lleva aquí a no quererlo. Si tú puedes pagar por algo, concertado o privado... ...está mejor visto a nivel social... Obviamente. ...que si vas a lo público... Eh, ...con esta triquiñola lo que están haciendo... ...es que todo lo público... ...porque es un problema de base... ...y el PSOE no tiene propuesta... ...porque su propuesta es exactamente la misma... ...porque las empresas que pagan al PSOE... Eh, ...también se adueñan de esto... ...por lo cual su propuesta... ...en el fondo es un poco dejar hacer... ...como la del PP en temas sociales... ...que haga el PP... ...y nosotros ya... ...lo mantenemos o lo tiramos un poco para atrás en temas sociales. Ahora, iremos, ahora iremos con todo eso, con todo lo que viene siendo libertades civiles y tal, y como la postura del PP al respecto. María, Sí, eh, tampoco sacó Rubalcaba, cosa que, que extraña, pues el polémico bachillerato de excelencia que acaba de instaurar en la Comunidad de Madrid de Esperanza Aguirre. No sé bueno, qué opinión tenéis yo, sobre eso. Yo considero que el bachillerato de excelencia no es nada representativo, son 200 alumnos, 12 profesores, que se llevan parte de los recursos que podrían estar... Parte de los recursos que ahora mismo no tenemos en, la, en, la, en un momento de ajustes no tiene sentido hacer un bachillerato de ese tipo. Es simplemente representativo de una, de una idea de separar. Y, a, y yo tampoco estoy ta, en desacuerdo con que haya clases, o, o personas, o, o, o algunos lugares donde se pueda dar una, una formación mejor, mmm, donde haya pues, unos ciertos niveles y se exija, cada vez se exija más pero lo que sí que no entiendo es que en un momento en el que era necesario los ajustes, o así nos lo han vendido, que no eran ajustes eran trasvases, vuelvo a repetir, se cree un bachillerato de excelencia para dar una imagen a una educación pública que por otra parte tú estás dañando mmm, con un montón de estrategias llámanos vagos, llámanos dinos que no queremos trabajar 20 horas, cuando en realidad hacemos 37 y media como casi todo el mundo etcétera, etcétera, quiero decir que es una doble un doble sistema, pues de lo que decías tú antes, no lo, lo público se va a quedar como algo residual, pero tampoco es cuestión de que todo el mundo me vea a pisarlo. Es decir, vamos a darle algunos premios y que la gente vea o que pueda in interpretar que de alguna me manera me intereso por lo público, pero en realidad me importa tres narices. ¿Cómo se nota que yo no llevo cronómetro como como Campos Vidal? <risa> medio minuto de respiro con un temazo musical a cargo de Pink Floyd que no podría venir más al pelo y, y enseguida volvemos aquí respiramos, bebemos si alguien tiene que ir al baño que vaya y estamos de vuelta Estábamos escuchando Another Breaking the Wall de, de Pink Floyd. Eh, Paco, no sé si haciendo un homenaje a tu programa, ¿quieres dar algún tipo de explicación sobre este tema? No, no, no, no, no, no. Bueno, pues eh, ya sin más vamos a pasar a otro de los olvidados, es el tema de la cultura que apuntabas tú antes, Alfonso. ¿Qué se olvidaron Rajoy y Rubalcaba sobre esto? ¿Qué, ¿Qué podría ocurrir? ¿Qué propuestas faltaron? Eh, pues realmente yo creo que faltó todo, o sea, no veo no, nada nada. Yo, yo empezaría hablando de lo que a mí particularmente me interesa, que sería el tema eh, de, del porcentaje de, de IVA que pagan los, los, los productos culturales, si y se va a mantener el tema del libro El 4%, si se va a mantener el precio fijo de, del libro, que porque si no, La gran superficie no lo van a comer. Por ejemplo, esos detalles eh, eh, no, no se comentado Tampoco se comentó si va a haber, va a permanecer el Ministerio de Cultura como tal, o directamente va a quedar absorbido por educación y habrá un subsecretario de Estado y este tipo de cosas. A por mejor se ocupará una una empresa de botín, ¿no? También, también por ejemplo, como el Museo de O vuelves que para ir a, Aguirre a ser ministra de Educación, que lo hizo muy bien la otra vez. <risa> Un poco de todo. Y, y, y, y ahí temas importantes, el tema del, del cine, por ejemplo, ¿no? sí, Que tanto bueno. luego siempre tan polémico es siempre en toda la legislatura siempre se habla del tema del cine. Yo no me dio ningún programa de, de ningún partido político, pero imagino que ninguno de los dos lo ha metido. Imagino porque es tema muy, muy muy calentito. Eh, tampoco el tema de internet, por ejemplo, ¿no? O sea, es que al final, el tema de los museos, cómo ha quedado el tema de los museos, eh, tanto estatales como autonómicos, o sea, es que al final eh, son tantas cosas que se dejan en el tintero que te dan la de que es que nos interesa, o sea, es que hay una mención mínima a algo, o sea, algo relacionado con, con la cultura, ¿no? Pero bueno, también a lo mejor es un poco lo que comentaba antes, no, no me acuerdo que lo comentaba, que a lo mejor dejan que uno de la pilleme de, de la mano para que luego el otro la mantenga, ¿no? O sea, que bueno, que ganen estos, que quiten cosas y luego nosotros ya, pues, estamos ahí de... De, de tapadillo, ¿no? No sé. ¿no? A, mí, a mí me ha mucha pena el debate. Me pareció poco brillante por parte de ambos. Me pareció que faltaban propuestas de, to, de, de, de toda índole, ¿no? O sea, uno muy ceñido al programa de otro, el otro no correspondiendo. Es que fue todo como una pescadilla que se muerde la cola, ¿no? El patio del colegio de tú más, eh, el otro yo no voy a... Insidias, eh, el otro diciendo pues ahora mientas tú, eh, o sea, as asumiendo que había mentido antes, como bueno, pero, pero esto qué es, ¿no? Y a mí sí que me gustaría que se tratado por ejemplo el tema del cine, ¿no? También me mucho mucha la atención que en España no sabemos dónde ubicarlo, si como una industria, si como un producto cultural, dónde Metemos, todo el mundo en contra subvenciones, pero luego si no se si subvenciones no puede vivir el cine. Algo tan importante quedó también ahí, ¿no? No sé, no sé cómo lo veis vosotros también. ¿Cómo eres cinéfilo? Sí, sí, me gusta, la verdad. Eh, te, aquí tengo, soy yo el que, te, el que te pregunta porque yo tengo mis propias conclusiones al respecto. Eh, el sistema de subvenciones en España eh, es muy peligroso, o sea, en el sentido de. Es maravilloso cuando a alguien le dan, no sé, 20.000 euros, 30.000 euros para hacer un corto o tal, un director novel. Eh, pero es que las películas subvencionadas de este año, mmm, así podemos contar, que por ejemplo, que la que más ha llevado es Torrente. Torrente 4, si no me equivoco, es la película que más subvenciones ha llevado este año al cine español. Eh, entre, las, entre las que están por ahí hay unas cuantas de primer orden, es decir, de las que llenan cines. Y entonces yo digo, ¿qué clase de subvención es esta? ¿Qué necesidad hay de una subvención en la parte de la industria que funciona? Mira, yo eh, te digo, el cine siempre me problema con, con el tema de subvenciones, y, pero siempre, desde los años 40, siempre he tenido un problema, bueno, porque yo, por poco he podido estudiar, es decir, al final no saben cómo cuál es el mejor sistema, si por recaudación, si hubo épocas en las que se daba por por, co por eh, también por, por eh, internalización es decir por, por, sí, por coproducciones co co entonces el es cine español ha de coproducciones malísimas eh, entonces al final como no sabemos el sistema que queremos no sabemos si yo creo que habría que definir si queremos que sea una industria eh, cultural o, o si queremos definirlo solamente como algo cultural o es decir definirlo lo primero es decir cuál es el problema el problema es que luego todo el mundo opina y los actores los productores lo, o sea al final eh, yo propongo que sea es un ente o sea es, al final se compone de, mucha, de muchas, muchos entes creados en la que nadie está disponible ...puesto a renunciar de un presente... ...para que tenga un futuro... ...entonces al final es que es inviable... Porque, o sea, ...yo estoy acuerdo contigo que las subvenciones no funcionan... ...sobre todo en ese, en, en ese sentido que vayan por recaudación... ...porque no tiene ningún tipo de, de sentido... ...pero es que yo no soy un especialista... ...pero a, a mí el tema de cine, por ejemplo... ...que en verdad me, me doyó bastante... ...el tema de la televisión pública... ...es decir, ¿es el modelo de televisión pública que queremos? Eh, o, ...o no lo queremos... ...el tema de las licencias de, de licencias... ...o no sé cuál es el término adecuado de, de, de televisión... ...o sea, lo que ha pasado con cuatro con con 5 ...o sea, es algo que sería hace 15 años, sería totalmente inviable. Se ha hecho con una, con una especie como de... Bueno, es normal, se ha hecho. Bueno, ya está, no pasa nada. Bueno, pero ¿cómo que no se ha hecho? Dos canales generalistas que parezcan al mismo grupo. O sea, hace 10 años he sido inviable, y hoy, hoy vemos como algo normal. Entonces, ¿Y todos también... Y que CNN Plus, la única, el único canal de información privado que había en, en Antena, eh, pase a ser un Gran Hermano 24 horas. Sí, sí, eso me encontré yo. Este ¿eh? año, cuando puse el día uno, puse CNN Plus, y me encontré con en eso. me extraño. He y luego ya entiendes todo. Pues que ¿El de aquí luego... se ha puesto silicona? Ah, no, no, no. Es, es <risa> el Gran Hermano. Es gran dice hermano dice mucho de este país, ¿no? Sí. De hecho, antes eh, quería comentar que, hablando del cine, que realmente uno de los grandes problemas del cine eh, en España es que eh, no ha habido una industria consolidada, lo que podemos considerar una industria como la francesa, como la de Gran Bretaña, no digamos como, como Estados Unidos. Eh, esto en España, si ha, si ha existido alguna vez, hace décadas que no existe. Eh, sí, ha habido mucha película subvencionada, ha habido algunos grupos minúsculos que sí que tienen, se pueden considerar mini-industria, Eh, o algunas productoras que han, eh, tienen, tienen una cierta fuerza pero no es una industria esto la, la industria se fomenta a, eh, no a base de, de, de subvenciones puedes eh, fomentar la, la, yo qué sé desde descuentos fiscales hasta yo siempre he dicho que lo mejor es la, los medios de producción quieres claro. hacer una película El Estado te suministra los medios de producción Me parece mucho más razonable Que el hecho de no, te vamos a dar 30 millones exacto De hecho ya ha salido una propuesta del PP En ese sentido Que además de, de que dice que quiere AF Dentro de, de Radiotelevisión Española Pues eh, pretende que las privadas No financien eh, al cine Entonces no sé qué, qué... No sé, Yo no sé en qué va a ayudar eso Eh. Esa era mi pregunta. ¿Qué objetivo puede haber detrás de ello? Bueno, esto es lo que ocurrió ¿no? con el tema de cuando. hecha la, la trampa, que hizo, hicieron sus propias productoras. Me refiero a T5 a la Tiest, me parece que fue, sí. antena a t Borges. Me refiero a. que al final, también en la, la, las pruebas televisiones van a buscar otro medio oh. para, para quedarse con también otro cacho del, del, del pastel. Me refiero a, al final, van a coger y van a decir, bueno, pues si tenemos obligaciones financieras en español, vamos a ganar nuestras pruebas productoras y nos lo financiamos con nuestras productoras. O sea, es que al final tampoco. Eh, yo, yo estoy en contra de que se quite, pero es que al final también. Echa y echa la trampa. Al final van a buscar algún tipo de. de... Bueno, pero dentro, dentro de lo que cabe eh, que, que haya una cierta en variedad, o sea que no toda la financiación sea pública me parece muy muy sano en, un, en una industria de un país porque que Telecinco y Antena 3 financian películas eh, no deja de ser cultura, vale, igual eh, el, el, el señor el señor Antena 3 y el señor tele Telecinco se enriquecen con estas películas eh, y tal, pero bueno, es cultura, al menos eh, sacas un rendimiento cultural eh, interesante, ¿no? Bueno, excepto en el caso de Torrente, pero <risa> pero bueno, poca broma con Torrente, que es la película más taquillera del año y ha salvado decir, el cine si español no, un año más. Yo no quiero que prohíban Torrente. Yo <ríe> lo que quiero, quiero es que no le, no le suelten una tajada de millones claro, más es que... que el cine que no se va a visibilizar. Es que si se le dan eh, es porque saben que van a recibir eh, el dinero que, que les han dejado lo van, a, lo, lo van a devolver porque va a tener una, una gran inversión y, un, y una gran audiencia de, de público ¿no? eh, por mucho que el producto sea como es eh, pero esto también es culpable a la política de que comentabas antes Gerard de el, el que se pague por, la, por la, los, lo, la audiencia que tenga esa película lo cual es absurdo Porque o sea, el cine, sí, debe ser una industria, pero no debe ser basada solo, únicamente, eh, en los resultados económicos. O sea. Rapidito, Paco, que vamos a mentir a la, la cultura con una última pregunta que voy a hacer y, y seguimos. Sí, nada, intento, la verdad, es que no era una intervención <risa> rápida en principio, pero aquí hay un que problema. Tiene seis, seis minutos de intervención. No, no, no. Más <risa> rapidito. O sea, se ha mezclado cultura, que es una cuestión, con eh, industria, que creo que es otra. Y ahora mismo pertenecen a la misma. Eh, por mi parte, al menos, que no le corten la cabeza. O sea, encontramos lugares eh, de cultura, de calle, eh, que normalmente son difíciles de ejecutar. Es decir, iniciativas culturales en sí mismas que no se pueden llevar a cabo por términos, por cuestiones legales. Eh, El patio, por ejemplo, es un lugar en el que se puede vivir culturalmente. El patio maravillas, está hablando. Oh, sí, llevar proyectos adelante y este tipo de lugares no solo no se ceden, sino que normalmente se les ataca eh, cualquier ámbito de cultura casi callejera. Es decir, toda la cultura que no tenga que ver con el dinero eh, suele ser atacada. Habría que ver no únicamente un tema de subvención, sino de libertad cultural auténtica. Claro, no, tienes, to tienes toda la razón, lo que pasa es que, claro, hay industrias, o, o sea, industrias culturales, lo estoy utilizando otra vez el término porque lo tenemos un poco eh, aprendido, ¿no? Pero hay actos culturales que son, quiero decir, un poeta puede puede escribir sin, sin nada más que una pluma y un papel, y un cineasta mínimo, mínimo necesita una cámara digital, mínimo, mínimo, ¿eh? Mm. O sea, Pero que, eso te lo dan con el móvil con la razón seguramente pero <risa> pero pero vamos no, la última pregunta que os iba a hacer para cerrar el tema de cultura rápidamente nos ¿no preocupa mucho el baile de caras que se produce cada vez, cada vez que hay alternancia política me refiero en el aspecto cultural es decir ¿qué va a pasar ahora con Animalario por ejemplo? que ha estado funcionando eh De, de una manera distinta desde que se fue el gobierno andar ¿Qué va a pasar ahora, por ejemplo, con Norma Dual? ¿Va a volver a Televisión Española? Esas son, esas son las preguntas que hago. Es decir, ¿qué pasa con por favor. No, no, no, pero también. O sea, se decir? me acaba de estremecer el pelo de, de, decir, de los brazos. Por os, os digo lo mismo de, de muchas otras voces que os, os van a quedar más simpáticas. ¿eh? O sea, puedo decir lo mismo de, de Pilar Bardem o de, o, o, o de otra serie de gente, o incluso Ángel González Sinde, que es una persona de cine. Es una mala escritora de guiones, pero es una escritora de guiones y, y que, ha, que ha sido ministra de Cultura. Es decir, ahora de repente hay una oscilación ¿no? entre eh, los simpatizantes de uno y los simpatizantes de otro. Volveremos a tener a Sánchez Dragó haciendo tertulias, invitando a los de siempre, imagino. Sí, la sigue haciendo. De hecho, le vi con un monje hace, hace pocos días, ahí en Televisión, en Telemadrid, justo después de que en el informativo generalista al presidente, al que... ...podemos tener más o menos aprecio... ...se le llamara el Cejas... Eh, ...repetidamente en un telediario público... ...que personalmente le llamo cosas peores... ...pero pero en teoría un telediario público... ...no es el lugar... ...respecto al cambio de cultura... ...solo un apunte quizás simpático... ...recuerdo la variación de La bola de cristal... ...a Paloma Lago... ...contando cuentos infantiles... ...debidamente pulidos... ...esto, esto me crea pesadillas... Es bastante habitual, en realidad, cuando hay un cambio de gobierno donde sea, eh, ya sean ayuntamientos, eh, comunidades autónoma, autónomas, no digamos ya en gobiernos, todas la, la, las caras de, primero, eh, obviamente los ministros y los altos cargos eh, cambian eso es seguro, los directores generales y un par de niveles por debajo también, por si acaso eh, y es porque todo el mundo le conviene tener a gente en la que puede confiar y en la que saben que no les harán todas las eh, perradas que quieran ¿no? eh, habría que poner un límite a eso, ¿no? por ejemplo, se podía poner que los cargos fueran, digamos, de más tiempo que, que una legislatura, para que haya un poco de estabilidad. Esto pasa con algunos eh, cargos importantes como el gobernador del Banco de España o algunas cosas así... Eh, pero mm, quizás debería instaurarse un poco más en, en, en la administración pública para que no se produzcan estos casos tan exagerados. de Bueno, ahora quito al, al director de Televisión Española para poner a mi jefe de campaña. no eh, Como, por ejemplo, ahora Maruenda, que fue jefe de, campa, fue, jefe de gabinete de, de Rajoy, Eh, y ahora está dirigiendo las la razones, ¿eh? sí, la razón, uh -huh. y que, ya, por cierto, la razón, la razón titulaba Rajoy presidente, ya se ve que ya han pasado las elecciones, uh -huh. y... Eso, os lo digo, ¿eh? no, es una sección de hoy, o sea, ver simplemente las portadas de los diarios. Las tengo aquí, si las quieres, luego, ah. luego las comentamos. Ahora, ahora cerramos. ¿no? Pues, eh, no, básicamente quería decir eso, que es eh, algo totalmente habitual y, por desgracia, eh, y costumbre, no solo en este país, sino en todos los países. Bueno, yo solamente un, un matiz muy, muy muy rápido, siguiendo un poco lo que acabas de, de comentar. Sí que es verdad que cuando las cosas se, ponen, cuando se ponen de acuerdo nos puede ocurrir cosas como el defensor del pueblo, que lleva tantos años en el cargo, no sé que hasta el punto, eso es eh, bueno o es malo. O pueden ocurrir cosas como en el Museo del Prado, Es decir, que eh, desde que... O en la Constitucional ¿no? también no constitucional, Es decir, que sí, eh, pero a lo mejor cuando un proyecto Se pone en manos de determinadas y se deja actuar Los proyectos crecen con sus pegas Y con su todo, con todo el malo que tenga el Museo del Prado, Etc, etc. La Biblioteca ¿no? Nacional, me estoy acordando ahora de otros otro de Es decir, cuando, cu pero cuando hay una continuidad y la gente se deja trabajar Seguramente sea bueno, incluso para el nivel de, de, de instituciones, ¿no? Es decir, cada cuatro años, o en Cultura, que yo un poco más conozco Cambiar siempre de y tal, Al final te, te vuelves loco, es decir, se vuelve loco a la gente E incluso los cargos que están justo por debajo, porque yo conozco de, de los propios directores generales. Bueno, dejemos un poco actuar también a la gente ¿no? en la proximidad de dos. Yo, de los respecto cargos. a cambios, decir solo una cosa: no es cultura, es educación, pero lo de cambiar de ley de educación cada cuatro años, eso sí que es vergonzoso. Es decir, que por favor dejen las cosas como están, si es que no hace falta tocarlas. O sea, es mejor no cambiar de ley de educación que cambiarla cada cuatro años. Cuando los chicos llegas llega a clase y resulta que pueden pasar con cuatro, con dos, con tres, ahora no es así, ahora es así. O sea, eso es verdaderamente una de lo, uno de los grandes daños. Legislar en educación cada cuatro años, muchísimo más grave, en mi opinión. De hecho, eh, si, me si me permitís la anécdota, yo hice co y boop y me siento un dinosaurio comparado con la hora. Yo hice eh, co y Bub también. Ves, pues mira, somos dos y dos. <risa> Que, si os parece eh, Hacemos otro mini descanso Y vamos ya ahora eh, A llamar a, a un contacto que tenemos En Sanidad, en Castilla-La Mancha Que nos va a contar cómo está la cosa ahí Ahora sí parece que al otro lado del teléfono nos está escuchando Juanfran, buenas noches Hola, buenas noches que le, ¿Sí? hemos, le hemos cogido a bocajarro para que colabore en la persiana de hoy eh, bueno, ¿Quieres saludarle Alina? Por porque realmente yo creo que está quedando una noche interesante ¿no? Con muchas voces y nos faltaba la sanidad Yo no quería hablar de sanidad porque no es mi tema Yo creo que él puede darnos un pequeño apunte interesante Juanfran, viste el debate de ayer supongo Así es eh, Cuando hablaban de sanidad eh, A ti que trabajas en ella ¿Cómo te sentaba? ¿Qué opinaste de pues, lo que decían unos y otros? Pues la verdad cierta tristeza porque Por parte del PP No se dijo absolutamente nada Y por parte del PSOE de Rubacaba, Lo único que dijo Fue acusarle de estar haciendo Determinadas eh, Externalizaciones al PP en Madrid y bueno, pues también está pasando en otras comunidades autónomas como hay uno menos descaro pero en Madrid ya es escandaloso ya ¿Cuál es la situación ahora mismo en Castilla-La Mancha, por ejemplo? Bueno, en Castilla-La Mancha en principio, como hasta ahora no han tenido oportunidad de hacer nada porque es la primera vez que gobiernan desde que estamos en democracia pues entonces la verdad es que se están empezando a ver ahora movimientos entendemos que como hace escasamente un año que fueron las elecciones Eh, autonómicas, pues han estado esperando pues a hacer los recortes más severos hasta ahora que tengan el gobierno total, eh, por cuestiones de, de, de recaudación de votos, ni más ni menos. Entonces entendemos que va a pasar lo mismo más o menos, se han empezado a ver recortes y bueno, ya estaban amenazando con la excusa de que las arcas de la comunidad autónoma están bastante escasas pues que van a, van a tener que hacer recortes y desde luego la sanidad no, pas, no va a pasar desapercibida para ellos como tampoco lo va a pasar la educación. Además, en Castilla-La Mancha, si no me equivoco, eh, la situación en sanidad es especialmente grave en lo que a farmacia se refiere. ¿no? El gasto farmacéutico es todavía pues eh, un campo de batalla allí en Castilla-La Mancha. En efecto, es muy, muy elevado. Los farmacéuticos ya hicieron una huelga una jornada de huelga amenazaron con continuar con ella si y no cobraban eh, seis meses que se les debía y un importe brutal del que ahora no me acuerdo pero era escandaloso uh -huh. y bueno tú, puedo preguntarte a qué te dedicas tú eh, que, que, que en qué sector sanitario trabajas en un centro sí, de salud yo en, en, yo he trabajado en el hospital hasta uh -huh. hace un, unos meses que estoy en un en un servicio de urgencia de atención primaria Pero vamos, he trabajado en el hospital, he estado librado sindical en el hospital durante 15 años, en el Hospital Universitario de Guadalajara, y desde luego conozco muy bien cómo ha ido toda la evolución en, en dicho hospital, tanto a mejor en los años pasados como a peor en los últimos dos años, digamos. Y Vamos a ver, por ejemplo, eh, una de las cosas que está pasando en Cataluña, que ahora se está... Bueno, se está hablando mucho en medios de comunicación. Es que están cerrando centros de atención primaria. ¿Crees que puede? Lo muy mal, ¿eh? no, le, no le capto. Uh, a ver ahora, mejor. Sí, mejor, mejor. Una de las cosas que se comenta en, eh, por ejemplo, en, en Cataluña, hay un, un cierre constante de centros de atención primaria y, bueno, derivaciones para eh, con menos con menos centros médicos. Eh, ...poder eh, dar la misma cobertura, dicen... ...evidentemente la cobertura desciende de calidad... ...y, y se hace un poco menos accesible... Eh, ¿está, pas uh -huh. ...está pasando o crees que pueda pasar algo así... ...que se cierren centros de atención primaria... ...que se desviajen de otros hospitales... Eh, ...en Castilla-La Mancha... ...con el fin de seguir ahorrando? Pues no digo que no... ...de hecho eh, había... Pro ...bueno, hay, hay una construcción... A, que ...se ha quedado a medias... Eh, ...de un nuevo hospital en Guadalajara... ...por ejemplo... ...donde, bueno, pues era necesaria porque mantenemos el mismo hospital que se abrió en el 82... ...con un 30% más de habitantes en la provincia, eso es el único hospital que tenemos... ...entonces ya era necesario el incremento de camas para dar una cobertura decente a la población de Guadalajara... ...y ahora ya la han dejado parada de manera tal que no sabemos cuándo va a continuar la obra... De hecho, estaba previsto inaugurarlo para el 2013 y, y muchos tenemos que hasta 2017-18 como poco no vaya a estar inaugurado. Cuando esto había, haya incrementado a lo mejor otro 20% del de número de habitantes. En cuanto a los centros de salud, pues a lo mejor es un poco más difícil por la dispersión geográfica. O sea, en Guadalajara-Azuqueca, que son dos, dos poblaciones, Guadalajara tiene 100.000 habitantes aproximadamente y Azuqueca tiene 40.000. Pues el resto de poblaciones, pues la verdad es que son relativamente pequeñas. Ya, quitarles, Entonces, es un poco, lo, quitarles lo poco que tienen ya sería demasiado. Claro, efectivamente. Están, hay mucha dispersión y hay, hay un centro de salud cada 30 o 40 kilómetros. O sea, en, en un radio de 30 kilómetros de otro. Y como hemos preguntado mm. antes, en el caso de la educación, en el caso de la sanidad... Eh, Pues tú que eres un profesional con, con mucho recorrido de, de, detrás, ¿qué propuestas echaste en falta por parte de los dos candidatos? Bueno, pues eh, a ver, eh, primero la ampliación del número de camas, eh, También el, no hablo solo de Guadalajara, en Castilla-La Mancha, en Toledo también se ha quedado el nuevo hospital de Toledo, se ha quedado colgado es pues decir sí que va a sufrir los mismos retrasos que va a bajar, es decir, igual hasta dentro de 7 o 8 años no lo vemos. Eh, también hemos de decir que por el hecho de estar al lado de Madrid, son dos provincias que están creciendo constantemente en su número de en la población, sobre todo las capitales, y bueno, pues eso prioritario. Por otro lado, pues bueno, pues... Eh, El aumento de personal en los centros para que, por ejemplo, las instalaciones quirúrgicas, los quirófanos funcionen en, en periodo de y Es algo triste que, por ejemplo, en, en el hospital de Guadalajara solamente se esté trabajando en quirófanos en jornada ordinaria cuando tenemos una lista de espera de 7 y 8 meses en algunas especialidades. Pues claro, eso es lo que había que hacer, adoptarlo de personal y que funcionara durante dos jornadas completas, es decir, durante 14 horas al día en vez de durante 7 horas al día. Pero claro, nos encontramos con el problema de que al no haber camas, ¿dónde ponemos a los a, a los operados? Eh, no ayer... sé si se me entiende, pero ¿cómo? No puedo ser más claro. Sí, perfectamente. Ayer eh, Rubalcaba acusaba a Rajoy, eh, tanto en el caso de la educación como en el caso de la sanidad, porque al final se debatió todo en el mismo bloque, de que finalmente pues los enfermos más graves se intentaban eh, de la sanidad privada se intentaban traspasar a la pública para poder sí. así eh, hacer beneficio económico. Sí. ¿Qué hay de cierto en todo esto? Sí, pues por ejemplo, tenemos la prueba de que en Madrid está sucediendo y sucede de la siguiente manera. Los hospitales públicos pero de gestión privada, cuando llegan los enfermos a urgencias en situación bastante grave, es decir, personas que van a necesitar unos cuidados muy importantes, una hospitalización muy larga y uno y requieren pues, intervenciones quirúrgicas, prótesis, etcétera, etcétera, estos automáticamente son desviados a la pública. En los ¿Y hospitales qué? de la pública se encuentran con que la situación... Está empeorando constantemente, la calidad de los pacientes se empeora, eh, el personal es el mismo, pero hay otra cosa más grave y es que en esos hospitales eh, a los pacientes se les hacen determinaciones analíticas, pruebas radiológicas y que cuando los médicos eh, lo están haciendo con laboratorios externos, también privados. Sí. Entonces cuando los médicos encuentran resultados en lo, de los análisis, que se han hecho laboratorios privados, que ni siquiera están en esos mismos centros o hospitales, pues resulta que cuando reciben la, las pruebas no están conformes con ellas o les crean dudas. Ay, hemos perdido esa conexión. Se nos ha caído esa llamada, vamos a ver si la podemos recuperar ahora. En todo caso, apuntaba... apuntaba cosas interesantes, ¿no?, lo que, la intervención. No sé si que alguno quiere añadir algo en lo que intentamos recuperar. Pero yo, yo veo una cosa, yo creo que la política es similar en cuanto a la gestión de, del personal que está de baja. En, me estaban comentando antes que, que la sanidad eh, pues sí que se está recortando, por ejemplo, en el tema de cubrir las bajas. Antes se cubrían con mucha celeridad, es decir, cuando una persona se ponía enferma pues enseguida se mandaba un sustituto y creo que eso se está retrasando retrasando en el caso de la sanidad. Creo que también está basando un poco en la educación pública, en el sentido de que, por ejemplo, se están mandando suplentes, pues a lo mejor con 15 días, eh, solamente con bajas de 15 días, quiere decir que el resto del personal se tiene que hacer cargo de ese número mayor de, de alumnos, en este caso que a lo mejor no van a tener eh, un profesor, o en el caso de la sanidad, pues retrasar cualquier tipo de, de cuidado, ¿no? ¿Qué opináis vosotros de esta charla que hemos tenido con, con Juanfran? Ricardo. Uh... Opinar en sanidad para mí es algo complicado porque no domino mucho el tema. Y porque eres catalán, que ahí está la cosa Sí, contando, ¿no? está muy complicada la cosa en Cataluña. Yo, yo hace cinco años que no vivo allá, pero uh, la verdad es que... Así estás de sano. Así Espera. estás de sano, que tengo una tos que me muero, pero sí. No, hombre, lo que yo recuerdo cuando era más joven y, y vivía allá es que la sanidad en, en Cataluña era uno de los puntales de que estaba bastante bien dentro de lo que cabe ahora. Uh, por la crisis o por lo que sea, la están desmantelando lentamente eh, y no es algo que me guste, la verdad, porque eh, eh, tanto la sanidad como la educación son dos puntales en los que no se, deberían ser intocables. ¿no? Eh, no sé qué pensáis los demás en este sentido. Alfonso. En momentos de, de pensamiento. por dentro de aquí, vamos, como un elefante en una, una cacharrilla. <risa> eh, a, a mí, vamos, a mí me parece, eh, vamos, yo creo que tenemos poca memoria de los ciudadanos. Es decir, yo te voy a contar una historia muy breve. ¿no? En, en, mi, en mi barrio, eh, mi barrio es Príncipe Pío, yo he vivido todo ahí. Eh, se especuló con, con bueno, se hizo un montón de, de, de casas, etcétera, etcétera. Se, se, bueno, unos terrenos de Arrenfe, eh, había un, un, pequeño, un pequeño ambulatorio se hizo uno prefabricado y voy a decir uno espectacular ¿eh? con mucho billestal larguillo con de antes, todo lo que nos gusta ¿eh? pero con las mismas dotaciones que tenían los anteriores es decir como algo en atención pilla que ha cambiado todo como en 10 años cambia todo tan rápido y sigues teniendo las mismas dotaciones que hace 10 años es decir lo que vengo un poco a incidir es que al final volvemos a tener lo mismo que hace 10 años entonces al final eh, ni hay mayor plantilla ni, ni tienes más recursos o sea al final en, en, en, para quién va en, en contra todo pues al final es ciudadano Otra experiencia. Seis horas en urgencias para una radiografía. O sea, esto es verídico. O sea, no puedes ir a tu ambulatorio porque no tienes máquina de radiografía, tienes que ir a urgencia de un hospital, eh, la Fundación Jiménez Díaz para ser más concreto, y seis horas para una radiografía. Lo peor no eran seis horas de mi espalda. la peor no es que había hablado una señora embarazada con un niño que lo estaba perdiendo y allí nadie la atendía. Es decir, era algo de verdad, o sea pero caótico. En uno no, de esos hospitales eh, en gestionados hospital privados, gestión privada que tanto se alaba desde el, la Comunidad de Madrid. Y mientras tú estás en urgencias y estás haciendo una radiografía, el chico que está haciendo la radiografía está con un médico que está enseñando a hacer la radiografía. Que yo creo que la enseñanza es fundamental, pero a lo mejor no para que esté en urgencias. Este chico, Es decir, al final, te das cuenta de que lo que comentaba Dina, es decir, al final, eh, eh, pues, baja, lo que sea, al final... Eh, se va recortando se va recortando eh, tal, y al final no nos damos cuenta hasta que un día directamente no lo tengamos ¿no? o sea que tal y como va todo pues no creo que tarde yo tengo propuestas ¿no? tengo propuestas para lo primero es no trasvasar dinero de la pública a la privada ya sea sea sanidad o sea educación Es decir, si dejamos de trasvasar dinero a la concertada, dejamos dos sistemas, dos modelos, el privado y el público, pues probablemente tengamos que recortar a la pública, que se puede recortar también. Ojo, porque hay mucho dinero que se está despilfarrando. Hablábamos antes del tema de la corrupción. de Hay muchísimo dinero que se está tirando en programas, en el Bacheato tu Excelencia, en cosas... No quiero decir que sea muy oneroso el bachillerato de excelencia, pero quiero decir que hay muchas cuestiones mucho di muchas cuestiones que se están llevando muchísimo dinero. Yo creo que ahí sí que se podría recortar. Otra otra de mis propuestas es pues eliminar toda esa campaña de propaganda que está llevando la Comunidad de Madrid, en este caso, sobre los servicios que tiene y que gasta muchísimo dinero. El año pasado tuvimos, una, el año pasado el anterior, no recuerdo, esa fantástica campaña de autoridad para el profesorado que, que, que, que, que fundamentalmente fue... pues eh, llenar el metro de carteles Sobre la autoridad del profesorado, cuando este año pues nos han mancillado una y otra vez diciendo que éramos unos vagos, que no queríamos trabajar, etcétera, etcétera. Veo que es una incongruencia total, que no tiene sentido, que la población además no es estúpida y lo percibe. y Entonces creo que es un dinero en propaganda que se llevarán, me imagino, un montón de empresas amigas de no sé quién y que nos, nos ha perjudicado, nos ha quitado un dinero que nosotros realmente necesitábamos. Eh, publicidad en el metro, televisiones eh, para aburrir, eso es un montón de dinero que podríamos eh, rescatar para los servicios sociales más Telemadrid ni lo comento vale Ni y lo comento, porque eso está pagado con el dinero de los contribuyentes, es una televisión, hablo de la, hablo de Telemadrid como cualquier otra, ¿eh? yo estoy hablando del tema de la Comunidad de Madrid, eh, que se lleva un montón de dinero, el mismo Sánchez Drago, de que se ha hablado antes, bueno, no sé cuándo se publicó su, su sueldo, pero vamos, yo aluciné, porque con eso, vamos, hacemos un instituto entero, y bueno. Si, si alucinas ahora, perdona que te interrumpa, eh, espera que pase el 20N y los veas en Televisión Española. Bueno, pues eso. Me refiero a que el dinero que se llevan estos pseudoservicios, pues, pues yo creo que si los elimináramos los, o los estableciéramos, estableciéramos unos servicios menos onerosos, pues pues no tendríamos que estar hablando de, de, todo, de, de estas listas de espera, de estas mujeres en urgencia perdiendo niños, de nuestras clases a 31, de nuestro 80% de inmigración en, mucho, en muchos centros de la Comunidad de Madrid de la pública, de que no tenemos tutores, de que no tenemos compensatoria, que no tenemos logopedas, que no tenemos orientadores o que tenemos un orientador en centros de casi 1.100 alumnos, etcétera, etcétera, etcétera. No me voy a poner a describir la realidad tal y como es porque ah, yo creo que cualquiera que se vaya a un no, instituto no, Alina, puede cualquiera que te pues, esté escuchando puede, eh, puede, quiere que seas presidenta del gobierno puede percibir <risa> la puede percibir <risa> la realidad de los centros y si no la percibe tan cruda como es, que no es que sea mala, es que nos parece que está peor simplemente, porque a mí me parece que la pública es la mejor educación que hay en este país, ¿eh? ojo, yo lo único que hago es criticar para construir única y exclusivamente, yo no, no pasión, me parece No es pasión de profe, ¿no? Esto... No, ¿no? A mí es que me encanta la pública y creo que mis compañeros son grandes profesionales, entonces me molesta todavía más que, que se vea la pública, tú lo has dicho antes que has trabajado en Concertado la gente del Concertado, yo no tengo ningún problema con ellos y si son grandes profesionales pero nosotros podemos trabajar y hasta este momento hemos podido trabajar pues con muchísimo, de una manera independiente, muy apoyados, muy arropados, con un sistema bastante democrático y, y que quiten eso a la escuela pública pues es pues es empezar a acabar con ella cuando en realidad es la mejor que tenemos. Paco, un momento, en lo que Paco va ahora con su intervención, ir pensando, porque nos van quedando pocos minutos, ir y pensando... ¿Qué se nos ha escapado? Eh, ¿Qué temas no hemos hablado todavía de todos esos que ayer no se pusieron sobre la mesa? No vayamos a caer en lo mismo que ellos, que nos enredemos hablando de los de los cuatro temas estrella y no a lo mejor de los demás. Ahora sí, Paco. Sí, nada, aquí realmente el problema de base es el mismo. Yo voy a contar una historia real, eh, personal, en la que eh, mi madre, eh, que posiblemente tendría un cáncer, Eh, las pruebas de diagnóstico se las dieron después de la fecha en la que murió. Esto quizás sea un problema. No no lo sé, pero quizás lo sea. Sí. Eh, bueno, realmente la va a ser la misma en la educación y en todos los ámbitos. Si tienes dinero, vive. Si no, ya veremos qué te toca. Pueden ser seis horas, puede ser más. Y esto es lo que vivimos en cada uno de los ámbitos. Podemos repasar cultura, educación, sanidad, en realidad, igual son aristas, de una misma estrella, que es la que se nos está clavando en el costado. Y básicamente es lo que vivimos cada día. Creo que, que se puede añadir poco, porque es tan, tan, tan lacerante. Pues, si os parece, vamos a ir a recordar ya esas eh, propuestas que se quedaron en el aire. Eh, ¿Qué es lo que echasteis en falta vosotros en aquel, en, en ese debate que se celebró ayer? Yo, bueno, iba, podría empezar por el 15M, pero se va a dejar a otros, la reforma judicial. Es decir, eso es, es. Se comentó muy de pasada la reforma de la ley electoral. Muy, muy de pasada y, y, y con este temor que yo tengo cuando lo escucho, cada vez que escucho un partido político hablar de reforma electoral, es que se va a hacer la suya a medida, ¿no? Esa sensación. Que se va a buscar la combinación en la que saquen eh, más, más partido, más tajada. Sobre todo si viene por parte del PSOE, como hizo ayer Rualcaba, ¿no? Pero la reforma judicial, eh, o sea, quiero decir, si es grave que una persona tenga un diagnóstico después de morir, que una persona espere 10 años para un juicio, por ejemplo, de que luego va a salir inocente... Eh, incluso con cárcel entre medias, es que es, es algo grave, es algo grave que los jueces no sean independientes, es grave, es muy grave que el Tribunal Constitucional haya estado parado y siga parado, sí. es muy grave que el Consejo General del Poder Judicial sea lo que es y lo que supone para el Estado, es muy grave. Se puede decir que lo, las dos Españas tienen eh, secuestradas en este sentido a los ciudadanos, ¿no? porque tanto una ideología como la otra eh, están utilizando todos sus medios para intentar a, acercar la, el asco a su sardina, eh, una frase que siempre me ha gustado decir en radio, y... <risa> <risa> <risa> siempre he deseado decirla, ya me siento mejor persona. Eh, no no pierdas el punto. <risa> no, perdón, que me has despisto con las cosas. Eh, no, básicamente se, se dedican a eso, y llevan años dedicándose a eso, eh, casos eh, los acabo de mencionar Uh, Gerard, eh, de hecho el propio debate es un ejemplo carísimo en el cual uh, se han pactado unos temas concretos nos ha hablado de corrupción, nos ha hablado de jueces, nos ha hablado de mil cosas uh, me parece uh, que la política debe cambiar muchísimo el único la única referencia al 15M que encontré en todo el debate uh, aparte de que Robalcaba comentara una reforma de, de las elecciones Yo ay, de, no, del no, sistema no, electoral no consideraría una, un guiño al 15M ni siquiera no, bueno, en, en, lo que voy a decir es que en, en, en su eh, comentario final, esos tres últimos minutos que pudimos ver, eh, la primera frase que dijo prácticamente fue, id a votar, eh, intentando desactivar el no les votes o incluso el vota a otros. Por, diciendo. No lo leí así, eh? yo lo leí como la, la típica que dice un, un, un socialdemócrata que es, nuestro enemigo es el abstencionismo. Ya, pero sí, pero estaría de acuerdo contigo si luego no hubiese dicho, porque la, la, la abstención no consigue subvenciones para escuelas. Eh, eso me parece un mensaje directísimo a la, al 15M o a la gente que, que eh, apoya al 15M, que somos muchos. Eh, pero eh, todos esos mensajes de Twitter que, que, que vemos con, con el no les votes que yo a mí personalmente el no les votes no me ha gustado nunca siempre he preferido lo que últimamente estoy leyendo que es el vota a otros eh, sí, por cierto es que no les votes es, es gramaticalmente incorrecto es no los votes exacto esta es otra <risa> <risa> pero quiero decir siempre he pensado que hay muchísimos partidos a los que es bueno votar porque son pequeños y no te gustan los otros dos pero hay otros yo no voy a decir ninguno porque eh, tampoco soy nadie para recomendar el voto a nadie, pero, coño, ahí eh, en las listas no sé cuántos partidos hay, pero vamos Y vamos a ir con, con ello hoy, ¿eh? lo que pasa es que nos, nos estamos extendiendo ya demasiado, yeah. pero para el, para el jueves traemos aquí explicadísimo una propuesta que hay de... de Bueno, de las asambleas en las uh -huh. que se ha sacado el, eh, el cómputo que hace falta sí, para votar a minorías y que, ten, y que tengan más posibilidades de obtener representación parlamentaria. La, la llamada aritmética 20N, ¿verdad? Aritmética sí. 20N para hacer un voto útil un poco más útil pero no se basa ni siquiera en votar a minoría sino que se basa en votar al siguiente partido con más fuerza después del PP y el PSOE en Thieu. cada y CIU en, y en cada circunscripción sí, es muy electoral. interesante porque es como una tabla uh, en la que cada circunscripción te dice cuál es el partido que debemos votar si quieres quitar o restar poder al bipartidismo ¿no? o el tripartidismo si, tú, si sumamos a CIU ¿no? y pero es ya, muy ya interesante lo, ya lo hablaremos el jueves en profundidad porque es que hoy, hoy no nos cabe eh, ¿qué más cosas te quedaron a una Tialina por ejemplo? Bueno, lo que no hayas repasado tú a, a estas es que alturas. Yo, yo, logré extraer, extraerme en un momento determinado y dije, vamos a ver, ¿estos dos señores quiénes son? No, no sé. Hice así como un ejercicio de yoga espiritual ¿no? y dije, ¿quién es este señor y quién es el otro? Son dos grandes dinosaurios, dos grandes dinosaurios de la política. ¿Cómo han llegado hasta aquí? ¿Ha seguido sus partidos un sistema democrático para que fueran elegidos? ¿Se están presentando a una democracia? ¿Qué es la democracia? ¿Qué es esto? O sea, es que era como todo totalmente, es todo totalmente absurdo. El propio debate, el formato del debate, las preguntas, esos pactos, esos comentarios de los que hablábamos, que yo no, no permito en primero de la ESO. O sea, cosas que me parecieron completamente absurdas y, y, y, y que son productos que están pensados y que me imagino que funcionan Para, para una Desgraciadamente para una opinión pública que, que los votará, no lo sé. no un, Comprendo que si existe es porque, hay, porque la gente se nutre de ellos, ¿no? Y me parece increíble, ¿no? O sea, mirar a la cara a alguien como Rubalcaba que... ¿De dónde sale? ¿Por qué está ahí? ¿Por qué él es el candidato? No, no entiendo absolutamente nada, ¿no? ¿Por qué tiene el morro de presentarse en una... Digo morro en el sentido de que quiere participar en un sistema democrático cuando él no lo ha seguido, ¿no? O sea, no entiendo nada. Alfonso, a ver si tú entendiste algo. Pues yo, yo soy muy torpe. Yo a me tengo que repetir mucho porque eran tan inteligentes los dos que me da miedo. Debo decir que a ti Rajoy te ganó una cosa, yo creo. Porque fomentó la lectura. Durante todo el debate <risa> No, pero había un becario en el equipo de Rubalcaba Que contabilizó las 585 veces Que miró los papeles eh, Rajoy Frente a las 48 de, de Rubalcaba Que, pobre becario, digo yo <risa> No o sé, sea, a mí me faltan muchas cosas Pero quizá también me faltó un poco ya Por por, estar por otras cosillas El tema del medio ambiente, ¿no? En un país como España, mm. que tenemos además un problema grave eh, eh, pues, sí. de, de, de, bueno, pues de sequía De... de contaminación, etcétera, etcétera. Yo creo que me faltó que, que tratara un poco el tema. Sobre todo, bueno, pero si crea especies, empleo, ya lo lo antes, si crea empleo, ¿qué más da? La protección de medio ambiente creo que me faltó, y de especies protegidas, y tan, sobre todo en España que tiene un, un medio tan tan rico, yo creo que, que que realmente ahí nunca nunca se incide, ¿no? Cuando se puede ser una parte del patrimonio tan importante que vamos a perder por, por dejadez, ¿no? Por, por, por no cuidarnos. Paco. Sí, por un lado estaba pensando precisamente en medio ambiente, ya que es algo que se ha tratado. Eh, no se habló de cultura, no se habló de libertad, desde libertad para morir, como la eutanasia, que me parece algo básico. Sí, lo eh, nombró Rubalcaba porque le, le convenía en ese sentido. En libertades civiles, quizás sí que le lleve el peso de una cierta ventaja al PP. Sí, pero vamos, muy sí. de pasada sí. y demás. Y sobre todo, no se trató el tema de fondo. O sea, yo sí viviera eh, un debate asistimos hace poco en Ucrania eh, al intento de toma del Congreso eh, no sé si esto va a ocurrir aquí o no espero en parte que no, en parte que sí eh, pero eh, sobre todo si encuentro a los dos líderes de la oposición hablando fielmente como personas sensatas que sin duda lo son cara a cara me gustaría que hablaran de qué está ocurriendo aquí, es decir, Obviamente, no tenemos un sistema democrático. A partir de ahí, esa base, esa misma base, que es una de las cuestiones que tú comentabas el 15M, ¿no? tú hablabas de si se habían preguntado acerca de qué es la democracia, ¿no? Bueno, pues ese planteamiento, que igual no estaba mal hacerse, eh, faltó por completo, en ningún momento se puso en tela de juicio nada de la base que nos está rigiendo. Y es curioso porque, eh, tanto en España como en, parece ser, la mayoría de los países del mundo sus ciudadanos sí lo están poniendo en tela de juicio. Entonces, eh, recuerdo que en el Congreso de los Diputados apareció eh, la canción Me gusta ser una zorra de las, de las vulpes. Sí, esto fue tema de debate. Parece que la palabra zorra mmm, es importante. Eh, vale, solo en Madrid hemos sí, salido 500.000. Eh, se puede utilizar con legitimación judicial desde hace dos o tres semanas. Sí. Eh. Es verdad. Sí, se puede decir zorra, es astuta. A lo que hemos pasado de debatirlo <risa> en, en el Congreso es, eso, a ser astuta. Eso es lo que decían las vulpes. Eso es lo que decían las vulpes. Me gusta <risa> astutas y taimadas pues 500.000 personas en la calle, a mí no me importa que se hable del 15M en sí de forma nominal lo que sí que creo que ocurre es un que la sociedad está planteándose el tejido de lo que nos conforma y, y te encuentras con los dos candidatos a partir mayoritarios y corren un estúpido velo bueno Pues estos son los candidatos que tenemos imagino que son los que nos merecemos y quiero pensar que no y por eso estoy en la calle, aunque haga fresquito. Ricardo, querías matizar brevemente. Sí, no, más que matizar, eh, solo añadir algo que escuché, le escuché el otro día a Iñaki Gabilondo, es seguro del periodismo, uh, que decía que analizaba a los dos candidatos diciendo que eran dos segundones. Además, lo dijo al principio de su... De, bueno, sabéis que tiene un videoblog y eh, al principio del vídeo de, de ese día... Dijo, bueno, claro, o sea, refiriéndose a ella es como dos segundones. Y es verdad, son dos personas que no. no son dos líderes, son dos políticos, dos dos estadistas o dos. Eh, Tecnócratas Tecnócratas, gracias No me salía la palabra Pero no son dos líderes Dos tíos que digas Hostia, este tío Me va a salvar el país Coño Tú ves al señor Insidia Y ves que te va a salvar el país No Ves al Rubalcaba Con su postura Y su barba Y sus manos así Puestas como Con los dedos muy juntitos Como garras Sí, como garras Y un poco El pingüino No era la imagen Sí, a mí Y perdón por la comparación Porque es muy despectiva Pero me recuerda un poco a Limaña ¿Sabes? Como un poco ratonil Pero el Tiene ese gesto también, ¿eh? Lo sí, solo, también mano, solo, solo, solo con una mano y es, y es con... Eh, y es postura ¿sabes como los gatitos chinos que hacen así? Pues es un poco así también. Sí, es verdad, o sea. que, es, es verdad que es como los gatitos chinos, porque yo iba a decir que es como, como, como el pico de, un, de una gallina que va picoteando. Sí, exacto. ¿no? Lo, y me, me venía a referir a eso, que son... Eh, no me extraña que el país esté como este y la gente esté tan disgustada con los, eh, con los políticos españoles cuando tenemos m, dos eh, personas a, a la cabeza de los dos grandes partidos, que son eh, dos segundones, como decía Gabilondo, en realidad es eso, que no inspiran ninguna confianza a, a la gran mayoría de la gente, ¿no? Eh, eh, hace ocho años decían lo mismo de Zapatero también. Me refiero. Eh, o sea, era Bambi en ese No, no, me refiero. Que, que, que todo es muy cambiante. Depende de depende cuándo cuando se gana serie. Y de Aznar también decían lo mismo. Porque decían, que, al final decían todo, que no tenía carisma. Por pues eso no, o sea, que al final también esto. O sea, a mí me genera una ilusión cedo cada uno. O sea, tanto Rubalcaba como, como Rajoy. Me parece que lo menos motivador. Una generación muy mayor de políticos. Sí. O sea, que no enganchan con nadie. Que es gente que vota. Que van buscando a sus propios votantes. O sea, que no intentan captar voto ajeno. Sino, bueno, que me quede como estoy. Que no voy a perder mucho. me quede como estoy voy a ganar, y ya está, pero pero eh, volviendo al tema, que son muy medio que es así, aparentemente, bueno, medio que lo digo yo eh, o, o muy, muy así, muy muy guilleses, mm. hasta que bueno, hasta que ganen una elección, entonces ya se convertían en un estadista o se convertían sí, en un claro. más presidente Hombre, a mí personalmente tengo que apuntar que por mucho que hayan ganado elecciones Aznar o Zapatero no se han subido al podión de la brillantez <risa> a partir de ahí. No, no, no. no, no de la brillantez, te digo que sí que se legitiman de cada. al propio electorado y de cada. De, de cada de es de lo que, que se llama decir, la, la erótica del poder, ¿no? Que el, el poder te hace. estas Sarkozy grande, es erótico. ¿no? Exacto, es que... Exacto. Con tacones incluso. Pues parece, a ver si. vamos pasando de la erótica del Eros al tánatos del poder. <risa> <risa> bueno, pues. Los los. Los chicos. Impresionante la cosa que os habéis comido hoy. ¿eh? Eh, agradeceros a todos muchísimo la presencia aquí. Bueno también a los que bueno a Alfonso, a Juan Fran que le hemos perdido y no hemos podido recuperar. Luego le, le mandaremos un mensaje para agradecer su participación en este espacio y a todos vosotros. Muchísimas gracias por analizar de forma totalmente. Eh, extensa pues todo lo que teníamos Todas las aristas que había que pulir en torno a este debate Las aristas de una misma estrella Me ha gustado ese símil que se nos clava en el costado Y ahora sí, os pido Que si os habéis quedado de mal rollete En plan, uf, no sé yo ¿En qué país me quedo? ¿Va a ganar uno de estos dos? No sé eh, Tenemos buenas noticias Existen lugares distintos Sitios donde se puede viajar Y sitios que pueden a ayudarle a uno a engrandecer el espíritu y, y empequeñecer un poco las miserias. Nos, nos han informado desde españoles por el mundo madrileños por el mundo no, no, es, eso es, por el mundo. Eso es mm, la forma de decir ir trayendo divisas que la cosa pinta muy mala. ¿Sabes? Eso, es lo que dice, eso es lo que están diciendo las... Porque son televisiones públicas, ¿eh? además las que ponen estos de por el mundo. Es como, vete yendo, vete yendo, vete yendo. Pero Claudia, eh, en lugar de enseñarnos cómo vive la gente en, la, en los barrios pijos de Caracas, pues por ejemplo nos cuenta lo que los viajes inspiran a los escritores. Vamos con El Sol sin Playa. don't need anything but you. Such a shame, shame, shame. Shame, shame, shame. Shame is the shadow of love. You change La Persiana. Y antes de cerrar la persiana nos vamos de viaje. Claudia, ¿nos has traído hoy planes para emigrar por si acaso gobierna el PP o por si, por qué no, continúa gobernando el PSOE? Os he traído planes para, para inspiraros porque eh, después de los dos temas que menos me gustan hoy, que son eh, Rubalcaba y Rajoy, traigo <risa> los dos temas que más me gustan en general, que es eh, los viajes y la literatura. Así que, como a veces van irremediablemente unidos, de hecho muchas de las grandes obras de la literatura universal son un viaje espiritual, pero también físico. Por ejemplo, pongo El Quijote, ¿se os ocurre algo más? La Odisea. El corazón de las tinieblas. <risas> está ahí. Pues muchas veces gracias a la lectura tenemos ganas de visitar un sitio, no te basta con leer, sino que además quieres conocerlo de primera mano. Hoy vamos a hablar no de los libros que inspiran nuestros viajes, precisamente, sino de lo contrario, de esos viajes que han inspirado libros. La primera literatura de viajes que, digamos, tuvo lugar entre los movimientos románticos y realista eh, tiene como símbolo a escritores como Julio Verne, quien, por cierto, viajó muchísimo gracias a su profesión de agente de bolsa que esto es una cosa que no se suele saber. O sea, ahora estaríamos ahora le, le estaríamos abucheando seguramente es <risa> Julio Verne. Pues comenzó a viajar eh, gracias a, a, a empezar a trabajar como agente de bolsa. Y no solamente, no solamente usaba su experiencia en los viajes para su literatura, sino que además lo hacía con recortes de periódico para dar esas descripciones tan detalladas y tan exactas. Melville, que sí que era un incansable viajero, se recorrió el Pacífico y los mares del sur a bordo de un ballenero que probablemente le inspiraron para escribir su gran obra, Moby Dick, otro clásico, pero se me ocurren muchos más como Stevenson o, o Defoe, Joseph Conrad, El caso es que los viajes siempre han inspirado a los autores y nos han regalado grandes obras. Hay incluso quienes eh, decidieron vivir eh, viajando y plasmando lo que vivían, como Kapuczynski, eh, de quien antes hablaban nuestros compañeros en, en La soleada verde, Steinbeck o Hemingway. Incluso hay obras que sin tratar de viajes han sido inspiradas por uno. Bram Stoker eh, veneraba, eh, perdón, veraneaba, mm, por ejemplo, en Whitby, en la costa nordeste de Inglaterra un lugar que tiene un gran protagonismo en su obra Drácula, publicada en 1897 se trata de los lugares más misteriosos de la novela entre los que hay varios lugares que salen como una gran escalinata que sube del puerto al y un cementerio hoy es un lugar de peregrinación para los seguidores de la novela y se hacen visitas guiadas como paseos literarios que tienen que ser bastante interesantes no sé si lo haríais estando allí hombre, mientras no lo muerdan en el cuello más, quiero decir. <risa> pues eh, los viajes mientras pilotaba fueron también la fuente de inspiración de Antoine eh, Saint-Exupéry, el autor del Principito, fue aviador Y muchas de esas escalas suponían una nueva experiencia para escribir Mientras, eh, desempe mientras eh, desempeñaba eh, su cargo como jefe de estación aérea en el Sáhara español, escribió su primera novela, Correo del Sur Otros autores, como Agatha Christie, que se inspiró en sus viajes a Egipto para alguna de sus obras, como Muerte en el Nilo, La venganza de Nofred, y otros autores también de misterio, de novela negra o, o terror, incluso como Stephen King, que en su libro El resplandor salió de, de unas vacaciones que junto a su familia... Eh, Gastó en, en el hotel Stanley Junto a las montañas rocosas Le inspiró para escribir esa película Que luego fue llevada al cine por Kubrick No queremos saber cómo lo pasó Kubrick en ese viaje Porque para acabar con una película tan terrorífica ¿Te Imagínate Yo creo que la, el peor viaje que se me puede imaginar Es el de Francis Ford Coppola haciendo Apocalipsis no, ¿eh? Eso sí que es un, un infierno Un gran viaje Pues autores más actuales, como Muñoz Molina, también se han inspirado en sus viajes. Su último libro, Ventanas de Manhattan, recoge gran parte de esas primeras experiencias que tuvo cuando llegó por primera vez a Nueva York, que es la ciudad en la que vive. Y para terminar sobre esto, pues quería recoger un poco las palabras de, de Javier eh, Reverte, perdón, eh, escritor de viajes también, y decir que la idea de escribir un libro es la que le invita a él a viajar al contrario de lo que estamos viendo ahora dice, en general a mí me interesa ir a un lugar porque he leído algo sobre ello, algo que me gusta por ejemplo una buena novela que transcurre en un lugar, me apetece ir, me apetecería ir. un buen libro de viajes como La Odisea que nombrabas tú antes María de hecho hice el viaje de Ulises entre otras muchas cosas dentro del libro Corazón de Ulises ¿pero el Ulises de Joyce o el Ulises no, de...? no, el Ulises el, Ulises el, no, el, el clásico de, de, yo, de Joyce tienes que estar dormido prácticamente para iniciar ese viaje Que me perdonen los joycistas Los dos que hay Te recuerdo modo. que tenemos un teléfono de contacto No sé si habrá mucho escuchando eh, Bueno, esto es casi peor meterse con Faulner Pero con Joyce toda, toda no, no, no es mucho problema Y termina diciendo A mí es la idea literaria generalmente La que me mueve a viajar Al contrario de lo que hemos visto en, en todos estos clásicos <Risas> sí. Ahí dejo eh, Claudio, para que Me dejas apu a apuntar una cosilla Apunta, apunta lo que quieras pues. eh. Un relato que os voy a recomendar Que viene en cómic En novela gráfica es, Creo que es el tomo 6 de la saga de The Sandman De Neil Gaiman Hay un capítulo que se llama Lugares blandos Y es muy bonito y va muy relacionado Con esto que estás hablando ahora Es eh, Marco Polo atravesando el desierto del Gobi Y hay un momento eh, En estos lugares donde están apenas Deshabitados según la teoría del cuento Que siempre está un poco entre el sueño y la realidad ¿no? porque Trata del río de los sueños Eh, como hay ese, esos lugares blandos Donde de repente se pliega todo Y todo pasa a ser como un sueño ¿no? Eh, que es lo que le pasa un poco a Marco Polo En la historia, os lo recomiendo eh. Neil Gaiman eh, El cómic de The Sandman recordar pues eso, Marco Polo, el primer viajero, y ahí lo tenéis un ratillo. Es un poco Dalí, ¿no?, con todos esos relojes es, blancos. Exactamente, wow. en los lugares blandos se podría parecer un poco a cómo se derriten esos relojes de Dalí. Mm -hmm. es un... Como el tiempo es algo maleable al final, ¿no? Sí, wow. sí, sí, sí, como el tiempo y, y el espacio se funden a veces, creando... Mm -hmm. Creando un lugar blando. ¿Qué, qué, qué, qué místicos os habéis puesto así Uy. De Uy, Después del intenso debate. No, es, es que esto, es esto es como los gremlins. ¿sabes? Si nos das de comer después de las 12 de la noche, las la liado, Diez y media de la noche ya hay sí. que irse a la Ya, ya son horas, ¿eh? Ya son hay bien. que irse de Claudia, muchísimas gracias. A vosotros. Y te esperamos el próximo martes con más planes para emigrar o para recrearnos mientras para pensamos, sí, Muy bien en viajar. Hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. Ricardo. Con la, sí, con la sintonía cañerísima de la persiana, cañérrima, vale. vamos a ir eh, diciendo qué son los, los titulares. Esto que hemos ver, hablado aquí, ¿cómo se ha tratado en la prensa? Esta sección la tendríamos que haber hecho hace 24 horas, pero bueno, 24 horas no, porque eh, aún estaban en el debate, pero vamos. Uh, en todo caso, siempre es interesante ver qué, qué opinan uh, o qué dicen los periódicos de, de nuestro país. Ah, el país valga redundancia empieza diciendo eh, Rajoy gana por un estrecho margen en realidad la, la gran mayoría de los periódicos han dado por ganador al, al, en el debate a, a Rajoy eh, en el mundo dicen Rubalcaba da por hecho que Rajoy ganará las elecciones en ABC eh, Rubalcaba trata a Rajoy como presidente, en la Gaceta otro periódico conservador dicen casi lo mismo Rubalcaba da por ganador a Rajoy ah, La razón es fantástico, el titular. Rajoy presidente. Rajoy presidente, sí, sí. Sin, de hecho, han recortado el, el del ABC, que era Rubalcaba trata a Rajoy como presidente, y han hecho un Rajoy presidente y, ¿Y de se de lo han el de público, eso. a ver si lo memorizo, eh, Rubalcaba descoloca a Rajoy, que aguanta, o ¿cómo es? A, Reyes, Rubalcada pelea en realidad, en... Rubalcaba pelea. Rubalcaba pelea, me lo imagino como un gato con pantalla arriba. <ríe> Con en, sus en clara, de pingüino defendidas. En clara referencia al eslogan de campaña de Rubalcaba, que es pelea por lo que quieres. Eh, pues dicen, Rubalcaba pelea y descoloca a Rajoy. Bueno, lo que coloca a Rajoy, intenta descolocar a Rajoy, sería más adecuado. Porque... ¿Tienes por ahí el periódico de Cataluña? Sí, señor. Que este es uno de los que me llamó la atención. Rajoy sale airoso. Es, me parece, es, me parece el, el más acertado de todos. A mí también, estoy totalmente de acuerdo. Y, y en la vanguardia, en su postura habitual de estar siempre a favor del poder, no sea que nos pase algo, eh, <risa> dice Rajoy. No, tiene una historia de 100 años, asesinado. No sé, hace sí, 100 sí, sí. años es por algo. O sea, sí. Y dice: Rajoy se afianza, como diciendo, bueno, eh, viene viniendo y vámonos preparando porque este hombre dentro de nada estará aquí. <risa> Rajoy se afianza y otros se afinanzan. En todo caso, eh, ¿queda alguna, alguna portada más? De momento no. Uh, no, no. Ya ya se nos ha hablado. Pues Ricardo, eh, yo creo que, que he eché la persiana de hoy, ¿no? ¿Por qué no cierras tú la Venga, persiana, Ricardo? Vale, a, a la una, a las dos <ríe> y no, hasta el jueves. Mío, adiós. <risa>